Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la Historia. Celebramos una nueva asamblea en mitad de las vacaciones de Semana Santa. Nosotros no hemos querido faltar la cita y aquí estamos. Y como en casi todos los medios estarán escuchando asuntos relativos a la Semana Santa, nosotros hemos querido hacer todo lo contrario, es decir, hablarles de cosas totalmente diferentes. Así que este es nuestro sumario para la asamblea número 82. En primer lugar, les hablaremos de historia y de filosofía. Iremos hasta la antigüedad, al periodo helenístico, para hablarles de Epicuro y el Epicureísmo, que por cierto tiene mucho que ver con el momento que vivimos actualmente. Por otro lado, tendremos a Javier Meravendi, director de Despertaferro, cabecera de Historia Moderna, que nos hablará de la independencia de Estados Unidos 1775-1776. Y estrenaremos una sección con Carlos Zumer, será el encargado de acercarles Cine Histórico. Hoy conocerán todos los detalles de la película El Nombre de la Rosa. Pero también viajaremos por los paisajes de la Hispania romana. Oriolo Lesti nos hablará de cómo se fueron modificando y evolucionando los paisajes preromanos durante la romanización. Además, nuestras secciones habituales como la crítica literaria, efemérides históricas y noticias de actualidad en torno al mundo de la historia y la arqueología. Antes de comenzar con la asamblea les recordamos las formas de contacto agora.capitalradio.es y un segundo correo electrónico contacto.agorahistoria.com y las redes sociales facebook.com.agorahistoriaprograma y el twitter.agorahistoria. Y como no, citar a Radio Sapiens, la web en radiosapiens.es, una radio online de carácter divulgativo que cada domingo emite Agora. Y una vez dicho esto, no perdemos más tiempo y vamos con esta Asamblea 82. El equipo de Ágora, la producción, Irene Aguilar y Gema García Ruy Pérez en los controles Katy Arcos y en la selección musical Daniel Núñez. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio. Este mes en Despertaferro, historia moderna, la independencia de Estados Unidos. Libertad o muerte, santo y seña de la inesperada victoria del general Washington en Trenton. La declaración de independencia, las decisivas campañas de Nueva York y Nueva Jersey en 1776 y todos los detalles de los primeros años de la guerra de la independencia de las 13 colonias en el nuevo número de Despertaferro Moderna. Ya a la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y www.despertaferro-ediciones.com. ...donde la historia es la verdadera protagonista... ...en Capital Radio, con David Benito. En los siguientes minutos les propongo un viaje... ...a través del pensamiento del hombre... ...un viaje, ya les avanzo... ...que les parecerá cuanto menos curioso... ...si les digo epicuro o epicureísmo... ...algunos de ustedes sabrán de lo que les estoy hablando... ...pero otros... Seguro que el nombre lo han escuchado alguna vez, tal vez en el instituto cuando estudiaron filosofía, pero no tienen muy claro a qué se refiere exactamente. Desde que el hombre comenzase a preguntarse quién es, de dónde viene y hacia dónde se dirige, esta época en la que vamos a, nos vamos a instalar supone una ruptura con respecto a la filosofía anterior. Hoy iremos hasta el siglo I a.C. y pese al lapso temporal tan espaciado con respecto a nuestros días, Muchos de ustedes verán, más en los tiempos que corren en la actualidad, que probablemente tengan mucho más en común con este movimiento de lo que llegan a imaginar. Y para ilustrarnos acerca del epicureísmo, tenemos con nosotros a Cristina García Santos. Ella es doctora en filosofía y licenciada en filosofía clásica, en filología clásica. Su actividad como investigadora se ha centrado en dos campos principales, la filosofía antigua, por un lado, y la hermenéutica filosófica contemporánea, por el otro. Y actualmente trabaja como profesora de filosofía. ...en el Centro Asociado de la Universidad Nacional de la Distancia. Cristina, buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, muchísimas gracias por invitarme a este espacio radiofónico. Bueno, en primer lugar, eh, antes de nada, cuéntanos... Eh, ...hoy vamos a hablar del epicureísmo, pero eh, a modo de introducción... ¿De dónde venimos? Es decir, eh, hemos dejado atrás una época eh, clásica de la filosofía como son los presocráticos, Platón, eh, Aristóteles y nos adentramos en las eh, filosofías helenistas. ¿Qué diferencias eh, se van a producir eh, entre una época y otra y qué movimientos surgen en, en esta nueva época? Bueno, hay que decir que entre la época clásica y la época helenística se produce un fuerte hiato, un drástico corte en todos los niveles, tanto político como económico como uh -huh. cultural. En el terreno político este corte está marcado sobre todo por la desaparición de la estructura política de las ciudades-estado, de las polis, que habían sido tan características de la época arcaica y clásica. ¿Sí? Ahora estas ciudades-estado van a ser engullidas por los reinos helenísticos en los que gobierna un monarca que hace sus funciones de gobierno apoyándose en un grupo de funcionarios, lo cual significa en la práctica que los hombres de esta época ya no pueden participar directamente en las tareas de gobierno, uh -huh. puesto que la política se ha convertido en algo puramente profesional, está en manos de unos funcionarios. Y esto significa que pasamos de la categoría del ciudadano, que era propia de la época clásica, ¿Sí? a la categoría del individuo. Es decir, las personas de la época helenística ya no se definen a sí mismas como miembros de una comunidad, sino que se definen fundamentalmente por sus rasgos individuales. Y al mismo tiempo se consideran miembros del mundo en su conjunto. La gente de esta época se considera ciudadana del mundo. Uh -huh. Porque en efecto la gran característica de la época helenística es que se forma un horizonte cultural unificado Podemos hablar aquí de la primera globalización cultural, ¿Sí? que es eh, aquel espacio enorme de todos los territorios herederos de las conquistas de Alejandro Magno, un espacio que va desde la Grecia continental y las islas hasta Oriente, incluso hasta la zona del Indo, pasando por la península del Sinaí y por Egipto. De repente toda esta población comparte una misma cultura, se comunican gracias a una lengua unificada, gracias a la lengua coiné y eh, este mundo helenístico unificado cuando se funde con el mundo del imperio romano va a dar lugar a la cultura grecolatina que es la base del occidente actual tenemos uh -huh. que tener en cuenta que estas son nuestras raíces fundamentales bueno, para seguir perfilando un poco los cambios que se producen en esta época en la época helenística, desde el punto de vista económico desde luego es una época bollante porque el imperio de Alejandro Magno ha abierto nuevas rutas comerciales El desarrollo del comercio incentiva también la artesanía. Desde el punto de vista social es un momento en el que aumentan las diferencias de clases sociales. Aparece un pequeño grupo social enriquecido por el comercio, pero junto a él tenemos una enorme clase proletaria cuya principal característica son sus escasos medios de vida. ¿Sí? Por lo tanto, podemos decir que la mayor parte de la población vive en esta época helenística en condiciones económicas difíciles. Y además, desde el punto de vista político, es un momento sumamente convulso. Cuando muere Alejandro Magno, eh, sus sucesores eh, intentan repartirse los territorios conquistados, pero las fronteras entre los diferentes reinos no dejan de fluctuar, por lo cual hay constantes guerras. Bueno, desde el punto de vista de la cultura es una época muy floreciente, desde el punto de vista de las artes, las ciencias y las letras, es la época de la filología uh -huh. que se desarrolla en grandes bibliotecas como la Biblioteca de Alejandría, es una época en la que la ciencia avanza mucho, la medicina, la astronomía, la matemática con Euclides y bueno, ¿qué pasa con la filosofía? ¿Qué es lo que nos convoca hoy y lo que nos interesa? Pues bueno, En primer lugar, y tal vez para, para decepción de muchos, lo primero que hay que decir es que en esta época no tenemos sistemas filosóficos tan potentes como lo habían sido las filosofías de Platón y de Aristóteles, uh -huh. pero como contrapartida, las filosofías de esta época impregnan a amplias capas de la población y tienen una enorme repercusión en la cultura de su tiempo. Es muy característico de esta época el fenómeno de las escuelas de filosofía, instituciones ¿Sí? que se dedican a elaborar y transmitir una determinada doctrina y en las cuales lo que importa es la identidad de la escuela, más que la identidad de sus miembros. Entre estas escuelas, pues entre los epicúreos, los estoicos, los cínicos, los escépticos, se establecen constantes polémicas. Y, eh, ante todo, la filosofía de esta época es una filosofía volcada hacia la práctica. Lo que interesa es la filosofía práctica. La filosofía teórica pasa a un segundo plano y el papel de en este momento es proporcionar al individuo una serie de pautas para conseguir la felicidad para conseguir la tranquilidad y la paz en medio de un mundo convulso en medio de un mundo que se encuentra en crisis el filósofo se convierte de alguna manera en el médico del alma en uh -huh. el, la filosofía es una especie de terapia del alma intenta sanar al alma de todos sus males Cristina, estabas eh, comentando el, el, el momento social, político eh, de, de este momento del que estamos hablando y yo no sabía si estabas hablando de la actualidad o estabas hablando de la Antigua Grecia. Así que ya tenemos los primeros paralelismos, ¿no? Efectivamente, yo creo que hay paralelismos muy, muy evidentes entre la época helenística y nuestro momento actual. Bueno, para empezar, también ahora estamos en una época de transición, de crisis. Uh -huh. Creo que es evidente que se está derrumbando un mundo y está apareciendo otro. En el terreno político esto es claro, hay una transformación evidente del panorama político. ¿Sí? Por otra parte, la crisis del capitalismo hace que las condiciones económicas de buena parte de la población sean bastante precarias, que es algo que compartimos con los habitantes de la época helenística. Uh -huh. Y un último punto que compartimos es el hecho de que también para nosotros la política está en manos de profesionales. Está en manos de funcionarios Es decir, en principio la ciudadanía No tiene posibilidad de acceder Al espacio político Por suerte esto está cambiando Porque han surgido en los últimos años Importantes movimientos sociales y políticos Que reivindican precisamente esto Una participación de la ciudadanía en la vida política uh -huh. Pero como digo eh, Nuestro mundo bueno, También tiene como paralelismo Con la época helenística El hecho de que estamos en un horizonte cultural Globalizado, vivimos en medio de un eh, de una situación en la que, bueno, pues a través de Internet y a través de los medios de comunicación de masas, eh, prácticamente da igual donde haya nacido uno, ¿no? Tenemos una lengua común también, el inglés. Sí. Y, y bueno, creo que estamos en una época muy semejante a la época helenística. Bueno, ¿sí? ustedes piénsenlo, ¿eh? Piénsenlo, comparen lo que nos está contando, eh, contando Cristina con el momento actual y seguro que no van a encontrar muchas diferencias. Bueno, ahora sí, eh, hablamos de epicureísmo. ¿Quién era Epicuro? Bueno, Epicuro era un griego nacido en el 341 a.C., a finales del siglo IV, precisamente en el momento en el que comienza la época helenística. Había nacido en Samos, en una isla de las costas de Asia Menor, de cerca de las costas de Asia Menor, uh -huh. pero eh, su procedencia era griega. Sus padres eran emigrantes griegos, por lo cual él tenía ciudadanía ateniense, Y, ...y tuvo que realizar el servicio militar a los 18 años en, en Atenas. Tuvo una formación filosófica, se formó con un filósofo platónico... ...y también con un filósofo atomista, eh, heredero de la tradición de Demócrito. ¿Sí? Y después de pasar una serie de años viviendo en diferentes ciudades de la costa Jonia... ...y trabajando como profesor de filosofía y de primera enseñanza... ...finalmente con 36 años se establece en Atenas de forma definitiva... ...y allí funda una nueva escuela de filosofía. Eh, cuando llega Atenas, eh, hacia el 323 a.C., eh, ¿qué ocurría en, en Atenas? ¿Esto que nos estabas contando, hay algo en especial que debamos eh, remarcar? Bueno, hay que tener en cuenta que el año 323 a.C. es el año en el que muere Alejandro Magno... ...por lo uh -huh. tanto se produce una fuerte convulsión en todo el mundo griego... Los atenienses aprovechan esta situación de desconcierto para sublevarse frente al imperio macedonio, que los había sometido desde la batalla de Queronea, desde el año 338 a.C. Por desgracia, su sublevación no tiene éxito y son rápidamente derrotados por parte de los ejércitos de antípatro. Y esto supone para Atenas el fin definitivo de la democracia. Lo que hacen los vencedores es imponer una democracia en Atenas muy restringida, en la que solo aquellas personas que tienen una gran fortuna pueden participar en los cargos públicos uh -huh. y por lo tanto la inmensa mayoría de la población queda, queda fuera de la democracia. En la práctica lo que se instaura es un sistema oligárquico, lo cual significa para la población ateniense un aumento radical de la diferencia entre los pobres y los ricos. La inmensa parte de la población queda, como digo, excluida del juego político y sometida a unas condiciones de vida miserables. Hay que tener en cuenta que la Atenas, que vivió Epicuro, estuvo asediada durante mucho tiempo por parte del imperio macedonio ...y vivió verdaderas hambrunas... ...esto es muy importante para comprender... ...el tipo de felicidad que nos propone Pucuro... Uh -huh. ...del que hablaremos más adelante. Bueno, cuando estaba preparando la, la entrevista... ...me encontré con, con alguna que otra anécdota... ...acerca de este personaje... ...al menos en cuanto a su personalidad... ...con tan solo 14 años... Eh, ...Diógenes Laercio y Sexto Empírico... ...cuenta que llegó a, a él la filosofía... ...y de alguna forma él despreciaba... ...a los maestros de, de letras después de que fueran incapaces de explicarle el, el sentido del caos de, de Siodo. Esto es una clara muestra de, de la fuerte personalidad de, de Epicuro. Incluso eh, otro punto que vemos en él, que nos habla de su personalidad, es que le puso motes a, a, a muchos filósofos, ¿no? Sí, desde luego. Son muy famosas las noticias que nos dan diferentes doxógrafos acerca de la hostilidad que tenía Epicuro hacia sus antecesores filosóficos. Incluso los atomistas, que influyeron radicalmente en la filosofía de Epicuro, porque la física de Epicuro es atomista, fueron despreciados por parte de Epicuro. Desde luego que esto habla, como dices, de la fuerte personalidad que tenía este pensador. De hecho, al parecer, su gran carisma dio lugar a una escuela filosófica muy dogmática, una escuela en la que no se admitían las discrepancias respecto de su fundador. ...y precisamente por eso la tradición filosófica epicúrea se mantuvo prácticamente invariable... ...durante los cerca de seis siglos que duró su desarrollo. Pero a mi modo de ver, este, esta hostilidad hacia la tradición filosófica anterior... Uh -huh. ...más que nada habla de un deseo de ruptura, de un deseo de ruptura con todo lo anterior... ...con la educación tradicional, con el mundo clásico del que procedemos... Un deseo de ruptura que no me parece raro si tenemos en cuenta que efectivamente hay un brusco corte entre el mundo que se inaugura con las conquistas de Alejandro Magno ¿Sí? y el mundo de la polis griega, el mundo de la época clásica, pues caracterizado sobre todo por esa democracia radical... Que, que nunca más se ha vuelto a reproducir y que constituye un hito en la historia de, de la humanidad. Bueno, a modo de anécdota decir, por ejemplo, que decía de Platón que era el dorado el áureo o de a Demócrito, que no le trataba tan bien, decía que era el discutidor de, de bobadas. Así que bueno, eso hay, si buscan por internet seguro que van a encontrar los otros eh, motes que ponía Epicuro a los diferentes filósofos. ¿Cuáles eran, Cristina, las, las influencias de Epicuro eh, y su formación a, a nivel filosófico bueno, que le van a marcar en, en, de cara al futuro? Epicuro tiene, desde luego, una formación filosófica muy amplia. Conoce perfectamente la tradición de la Academia Platónica, conoce muy bien también la filosofía del liceo aristotélico, uh -huh. pero su filosofía no va a discurrir por cauces platónicos ni aristotélicos, sino más bien en una dirección opuesta. Sin duda alguna, la corriente filosófica anterior que más le influye es el atomismo de Leucipo y Demócrito, porque, como decía antes, Epicuro desarrolló una física de carácter atomista. Y también me parece que es muy importante, tanto en Epicuro como en todas las corrientes filosóficas de la época helenística, la influencia de la ética de Sócrates. Por ejemplo, esta influencia se advierte en el principio de la autonomía, de la autarquía del individuo a la hora de conseguir su propia felicidad. Todos los filósofos de la época helenística piensan que somos independientes, que somos autónomos para conseguir nuestro propio bienestar, incluso independientemente de las circunstancias exteriores. Aunque las circunstancias exteriores sean adversas, sin embargo nosotros tenemos la posibilidad de conseguir la felicidad desde nuestro propio interior. Algo que sin duda es muy propio de una época de crisis. Lógicamente, uh -huh. si el mundo que uno ve a su alrededor se está derrumbando una de las salidas posibles es la de buscar un refugio en el interior, un refugio en una pequeña comunidad de amigos. Uh -huh. Y esto es precisamente el jardín de Epicuro. El jardín de Epicuro es eh, un lugar donde poder retirarse de, del chaparrón que está cayendo en esta época. No por casualidad, el lema de los epicúreos era vive retiradamente, uh -huh. refúgiate. Bueno, eh, nos lo avanzabas ya, Cristina, eh, establece su, su propia escuela, la, la famosa casa con el jardín. ¿Dónde estaba ubicada? Era una escuela que estaba, como acabas de decir, situada a las afueras de Atenas, en una casa rodeada de un jardín. Parece ser que más que un jardín se trataba de un huerto, uh -huh. pero en todo caso de ahí viene el nombre que se le suele dar habitualmente a los filósofos de esta escuela, a los filósofos del jardín. Y, bueno, más que una escuela filosófica, parece ser que se trataba de una comunidad de amigos, unidos por fuertes lazos de amistad y por un estilo de vida en común. Los discípulos que se ponen en manos de Epicuro no son tanto estudiantes que quieran aprender una materia como hombres que quieren llevar a cabo un estilo de vida común. Por eso podemos decir que Epicuro, además de crear una doctrina, creó un modo de vida comunitaria. Y como decía hace un momento, lo más significativo de este jardín es que constituye un refugio, un refugio seguro. Eh, podemos decir que la filosofía de Epicuro es, Epicur, es una filosofía del atrincheramiento, de eh, la retirada, de la estabilidad en una pequeña comunidad de amigos que pueda hacer frente a un mundo hostil y a un mundo invivible. Uh -huh. Y lo que resulta curioso también es que la escuela de Picuro en, ese, en esa casa de, en del jardín, se admitían a personas de, de cualquier clase social, ¿no? Sí, sí, esta escuela estaba abierta a, a hombres libres y a hombres esclavos, a nobles y a plebeyos, a hombres y a mujeres, incluso a heteras, a prostitutas. Y parece ser que la admisión de esclavos y de mujeres en el jardín de Picuro fue un motivo de escándalo para la sociedad ateniense de la época. Uh -huh. Bueno, eh, una pregunta clave, ¿no? Si hablamos de filosofía, de Epicuro, ¿qué es para Epicuro el, el hecho de, de filosofar? Para Epicuro la filosofía es, ante todo, un medio para conseguir la felicidad y la tranquilidad eh, en una situación eh, de convulsión, en una situación de crisis. La filosofía no es un conjunto de doctrinas teóricas. De hecho, los epicúreos dividen la filosofía en lógica, física y ética, pero tanto la lógica como la física se encuentran completamente subordinadas a la ética. Lo que ofrece la filosofía es una serie de pautas dirigidas al individuo concreto para conseguir la felicidad y la estabilidad en medio de un mundo que se derrumba. Filosofar es aquí, en definitiva, practicar el arte de vivir. Por eso dice Epicuro que su filosofía se dirige a todos los hombres por igual, a hombres de cualquier edad. Uh -huh. Porque dice, nadie es eh, demasiado joven y demasiado viejo para buscar la felicidad. Y, grosso modo, porque claro, esto es un tema muy, muy extenso, pero eh, esta filosofía, ¿en qué está basada? ¿Cuáles son esos pilares fundamentales, tanto en la física, en la religión, la muerte, la justicia? ¿Cómo podríamos resumir eh, grosso modo, la, la filosofía. Uh -huh. Bueno, como decía, Epicuro divide la filosofía en tres partes, en lógica, física y ética. La lógica se ocupa de llevar a cabo una teoría del conocimiento y de ofrecer una serie de criterios de verdad. Y lo que más sobresale de esta lógica es eh, la idea de que todo el conocimiento para Epicuro se basa en las sensaciones. Las sensaciones son nuestra fuente última de conocimiento y además, curiosamente, él piensa que las sensaciones son siempre verdaderas porque son únicamente el reflejo pasivo e inmediato de los impulsos que recibimos del exterior. En cuanto a la física, la física se ocupa de explicar la constitución del mundo que nos rodea, también de los fenómenos celestes. A Epicuro no le interesa la teoría física como tal, sino que piensa que el estudio de la física solamente es un medio para eliminar el temor que pueden producir en nosotros los fenómenos naturales y, por lo tanto, un medio para conseguir la tranquilidad del espíritu. Es una física materialista. Según Epicuro, todo es material, todo sí. es corporal. Eh, y en cuanto a la ética, que finalmente es la parte más importante de la filosofía, es um, una ética dirigida a dar una serie de pautas para lograr la felicidad. ¿Y en qué consiste la felicidad para Epicuro? Esto seguramente será lo que más conozcan nuestros oyentes. La felicidad para él reside en el placer. Uh -huh. El placer es para él un estado de ausencia de dolor en el cuerpo, o sea, de aponía, y un estado de ausencia de perturbación en el alma, es decir, de ataraxia. Y como digo, Epicuro está convencido de que podemos conseguir la felicidad, el placer, por nosotros mismos, independientemente de las circunstancias exteriores. Dice Epicuro que es mejor una mala suerte con sensatez, antes que ser afortunado y ser un insensato. Uh -huh. Es decir, que en último término podemos tomar las amarras de nuestro propio destino, independientemente de lo que nos ocurra. Bueno, resulta curioso eh, que tuviese un, un maestro como fue Pánfilo, eh, platónico, eh, recibió una formación en, en la que bueno, Pánfilo defendía la existencia de, de dos mundos y con Epicuro únicamente va a existir el mundo sensible, el tangible, el mundo que, que estamos viviendo. ¿no? Uh -huh. Efectivamente, Epicuro, al igual que pasa con los estoicos, por cierto, rechaza la existencia de cualquier clase de realidad suprasensible de cualquier clase de realidad inmaterial, puramente inteligible, y en este sentido se aparta radicalmente de la tradición clásica, de la tradición de Platón y Aristóteles, porque la filosofía clásica había girado en torno a la categoría de lo suprasensible. En cambio, ahora Epicuro piensa que no hay por un lado un conocimiento sensible y por otro lado un conocimiento inteligible, sino que solamente existe el mundo de lo material, el mundo de lo corporal, y accedemos a él exclusivamente a través de los sentidos. Me gustaría subrayar esto porque es un momento extraño en la historia de la filosofía antigua y medieval. Si tomamos como marco... ...este gran paradigma de pensamiento... ...que me parece uh -huh. que es la filosofía antigua y medieval... ...por lo general la mayor parte de los pensadores de esta época... ...pusieron todo su empeño en la categoría de lo espiritual... ...en la categoría de lo suprasensible... Sí. ...mientras que los filósofos de la época helenística... ...tanto los epicúreos como los estoicos... ...piensan que vivimos en un mundo puramente material... ...puramente corporal... ...y un mundo en el que no hay ningún tipo de trascendencia... ...no se cree en una vida más allá de la muerte... Eh, se piensa que la felicidad depende del aquí y del ahora. En fin, ya digo, una situación realmente extraña si la comparamos con lo que es toda la historia de la filosofía antigua y medieval. La, la felicidad era su máxima y pese a que hay una leyenda negra que nos habla... ...de que llegó a prostituir a, a un hermano... ...los pequeños placeres eran lo que realmente... ...le hacían feliz a Epicuro, ¿no? Sí, ciertamente la consigna del epicureísmo ...es que la felicidad reside en el placer... ...pero no debemos llevarnos a engaño... ...porque para Epicuro el disfrute del placer... ...no es una entrega desenfrenada, irracional... ...y desordenada a cualquier clase de placeres... ...como lo podía ser, por ejemplo... ...el hedonismo de los tirenaicos... No, Epicuro tiene una concepción sumamente modesta del placer. Hay que tener en cuenta que, como decía antes, para Epicuro el placer no es más que ausencia de dolor en el cuerpo, o sea, un estado de equilibrio corporal perfecto, y ausencia de perturbación en el alma, o sea, un estado de tranquilidad, de serenidad, de espíritu. Epicuro insiste mucho en que el placer es siempre limitado por naturaleza. El uh -huh. placer no es incontrolado, no es irracional, no es algo que lleve a un exceso que pide siempre más, sino que por naturaleza tiene siempre su límite. Además, Epicuro predica la frugalidad en el disfrute de todos los placeres. Dice cosas como que cuando uno tiene hambre es suficiente con un trozo de pan y con un trozo de queso y cuando uno tiene sed es suficiente con beber un poco de agua. No hace falta ir a placeres refinados ni placeres lujosos en, en modo alguno. Además, a su juicio siempre tiene que haber un cálculo racional de los placeres. Tiene que haber un dominio de los impulsos y de los instintos por parte de la razón. Y a efectos de este cálculo racional de los placeres, Epicuro distinguía tres tipos de deseos. Por un lado, los deseos naturales y necesarios, que serían aquellos que surgen como reacción a un dolor, para aplacar un dolor, por ejemplo, sí. beber cuando se tiene sed o comer cuando se tiene hambre. Uh -huh. Después se hablaba de los placeres naturales pero no necesarios que serían aquellos que surgen cuando ya se ha eliminado la sensación de dolor y que a su juicio solamente colorean el dolor, o sea, son un tanto superfluos. Por ejemplo, un placer natural pero no necesario sería comer manjares o beber bebidas lujosas. Uh -huh. Y por último, los placeres que no son ni naturales ni necesarios, como por ejemplo el deseo de gloria, el deseo de fama, la riqueza a su juicio son completamente contraproducentes porque producen perturbaciones y, y no conducen a nada bueno. Cristina, antes has mencionado una palabra que era ataraxia. Seguro que muchos eh, oyentes estarán diciendo, ¿qué es la ataraxia? Explícanos. La ataraxia es un estado de ausencia total de perturbación de serenidad de ánimo, de perfecta tranquilidad de espíritu. Eh, ataraxia es un término que viene de taraje que significa perturbación, por lo tanto, A, el, la alfa privativa, significa uh -huh. falta de perturbación. Y en efecto, para Epicuro, el principal, eh, la principal condición para la felicidad es este estado de serenidad, de tranquilidad de ánimo. Epicuro dice que muchas veces las perturbaciones son el producto de falsos temores que están producidos por las opiniones vanas y para evitar estos falsos temores que perturban, que perturban sin sentido nuestro espíritu, inventó lo que llamó un cuádruple remedio, un tetrafármaco, que se ha hecho muy famoso dentro de la tradición epicúrea. Este cuádruple remedio incluía cuatro preceptos. En primer lugar, dice Epicuro que no debemos temer a los dioses. A su juicio, los dioses existen, ¿Sí? pero no se ocupan para nada de los asuntos humanos. Tienen una existencia perfectamente feliz y beatífica allí en los espacios intercósmicos uh -huh. y preocuparse de los asuntos humanos pondría en peligro este estado de, de perfecta serenidad. Por lo tanto, no dan ni premios ni castigos a los humanos. No hay que temer a los dioses, primer punto. Segundo punto, no hay que temer a la muerte porque la muerte no es nada la muerte no es más que la disolución de los átomos que componen nuestro cuerpo y nuestra alma ¿Sí? y dice además Epicuro que no tiene sentido temer a la muerte porque cuando nosotros estamos la muerte no está y cuando la muerte está presente nosotros ya no estamos uh -huh. por lo tanto no hay ningún motivo para sufrir inquietud en este sentido en tercer lugar dice Epicuro que los placeres cuando son bien entendidos son muy fáciles de alcanzar se encuentran siempre al alcance de la mano Evidentemente, como decía antes, Epicuro está hablando de placeres sumamente sencillos, de una frugalidad absoluta, casi yo diría que de una frugalidad un tanto ascética. Por lo sí. tanto, este tipo de bienes eh, efectivamente son muy fáciles de alcanzar. Y por último nos dice Epicuro que el dolor es muy fácil de sobrellevar porque cuando es leve podemos compensarlo con un buen estado de ánimo. Cuando es un poco más fuerte pasa rápido. Y cuando es muy fuerte, conduce a la muerte, que uh -huh. es un estado de insensibilidad, con lo cual, eh, de nuevo, nos vemos liberados del dolor. Yo espero que estén aprendiendo mucho los oyentes, porque está diciendo Cristina cosas sobre Epicuro muy, muy, muy interesantes. Como, por ejemplo, eh, Epicuro y, y su escuela consideran que deben dejar eh, a un lado el, el tema político cosa que mucha gente ahora eh, de alguna forma también hay un resurgir de, de, de la política y un nuevo interés por todos estos nuevos movimientos que están surgiendo, pero también hay un descontento y, y ganas de dejar a un lado la política, ¿no? Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Desde luego en la actualidad se da en los dos extremos. Y Epicuro por un lado, pensaba que la política había que dejarla a un lado para ser sí, feliz, ¿no? Sí, Epicuro piensa que la comunidad política no es algo natural. Estamos ya muy lejos de aquel principio aristotélico según el cual el ser humano es un animal político, es un ser político por naturaleza. Uh -huh. Epicuro piensa todo lo contrario. Piensa que no somos seres sociales por naturaleza, sino que la comunidad social o la comunidad política no son más que el resultado de un pacto que los hombres han establecido entre sí para evitar causarse daño unos a otros. Por lo tanto, si nos unimos en sociedades es solamente por conveniencia. Y a su juicio debemos evitar por todos los medios participar en política porque la política no trae más que desengaños, perturbaciones, quebraderos de cabeza... En fin, eh, lo propio del sabio es pasar desapercibido, retirarse a su pequeña comunidad de amigos y, y bueno, como dice el lema del epicureísmo, vivir retiradamente. Entonces, en, en épocas anteriores donde el sabio era el que tenía que, que hacer política, que gobernar, ahora para Epicuro, ¿quién tiene que gobernar? Desde luego su actitud es propia de las propias circunstancias, porque quien gobierna son el monarca de cada reino helenístico uh -huh. y una serie de funcionarios que son profesionales de la política. Por lo tanto, es cierto que, que la, política, la participación en política de antemano está vedada al individuo. Por lo tanto, es lógico que el propio filósofo se retire de la vida política. Pero esta no es la única actitud posible dentro de la época helenística. Por ejemplo, los estoicos defendían la participación del sabio en política uh -huh. y, de hecho, muchos estoicos como, por ejemplo, Séneca o Marco Aurelio participaron en, en política activamente. Bueno, yo para ir concluyendo, eh, Cristina, eh, si unimos eh, dos palabras, por ejemplo, una de ellas... Eh, amistad, que ya has comentado que era algo muy importante para esta comunidad. Y si lo unimos a un movimiento que tal vez la gente conozca más que eh, el epicureísmo, que son los hippies, que los han llamado los hippies de, de la antigüedad, ¿no? ¿Qué relación amistad, hippies y la antigüedad? Cuéntanos, Cristina. Sí, sí, desde luego se ha dicho que los hippies pudieron inspirarse en las consignas de Epicuro, Y desde luego, a mi modo de ver, está claro que hay muchísimos paralelismos entre ambos movimientos. Para empezar, tanto los epicúreos como los hippies de los años 60 del siglo pasado propusieron fórmulas alternativas de sociabilidad. En el caso de los epicúreos, la vida en pequeñas comunidades de amistad. En el caso de los hippies, la famosa vida en comunas. Por otra parte, en ambos casos eh, defienden el disfrute de los placeres cotidianos, sencillos, el disfrute del aquí y el ahora, el disfrute del ocio. Uh -huh. Además, ambos grupos se oponen a, a la moral establecida. Eh, en el caso de Epicuro, por ejemplo, con su rechazo a, a las convenciones tradicionales acerca de la religión. Por otra parte, es común de ambos grupos su anticonsumismo. Eh, en el caso de los hippies eh, Bueno, se opusieron al capitalismo ¿Sí? Y reivindicaron la austeridad En el consumo Y de Epicuro se puede decir una anécdota muy curiosa Que es que una vez a Epicuro Le preguntaron qué había que hacer Para hacerse rico Y él dijo, no aumentar los bienes Sino disminuir las necesidades una consigna que podría estar muy cerca del decrecentismo actual. Uh -huh. Bueno, incluso la consigna hippie del amor libre tiene un cierto correlato en las ideas de Epicuro, porque Epicuro pensaba que el amor apasionado, el amor eh, en parejas estables... Era perjudicial porque producía una pérdida de esta ataraxia, de este estado de serenidad total, de tranquilidad total. En cambio, le parecía muy conveniente practicar pues, una sexualidad libre, defendía la, la promiscuidad. Uh -huh. Pero, sin embargo, yo marcaría algunas diferencias también entre los epicúreos y el movimiento hippie de los años 60. Para empezar, los hippies no fueron apolíticos en absoluto, sino que fueron un grupo sí. muy comprometido políticamente. Por ejemplo, son famosas su, sus luchas contra la guerra. Uh -huh. Y, además, no creo que los hippies tuvieran una concepción del placer tan moderada, tan austera como la que tenía Epicuro. Desde luego no me imagino a Epicuro recomendando las drogas psicodélicas, ¿no? como, uh -huh. como se sí hacían los hippies. Bueno, pues interesante. Y para terminar, eh, todos aquellos que quieran profundizar en el tema, ¿le podemos aconsejar algún libro para que, que lea más acerca de este asunto? Sí, eh, les podemos recomendar, por ejemplo, un libro de Carlos García Gual, que se llama Epicuro, precisamente. Uh -huh. Es muy fácil de, de conseguir. Y, y bueno, también podemos recomendarles que lean los propios textos de Picuro. Hay varias ediciones de los fragmentos que se han conservado de Picuro. Una de ellas está hecha por Montserrat Jufresa y está disponible en Tecnos uh -huh. Bueno, pues ahí pueden profundizar en todo lo que le, les hemos contado Y ya lo saben, que hay un paralelismo brutal entre el momento de, en el que, se, que vivió este movimiento y el momento que estamos viviendo nosotros ahora mismo. Cristina García Santos, ella es doctora en filosofía y licenciada en eh, filología clásica. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, habernos dado esta pequeña clase. Y, y ya te lanzo aquí la invitación para que nos vengas a hablar de, de otro asunto. Muchísimas gracias por tu invitación y ha sido un placer para mí estar aquí. Pues un fuerte abrazo, Cristina. Dejamos la filosofía a un lado, pero hablamos de historia, de otro asunto, aquí en Capital Radio, en Agora Historia. Capital Radio cumple su primer añito. Capital Radio es una realidad gracias a los miles de personas que nos escuchan cada día en España y en el mundo. Gracias a las empresas que confían en nosotros para ofrecer sus productos y servicios. Felicidades. Zorionak. Felicitas. Congratulations. Felicitación. Gracias por dejarnos formar parte de tu vida. Visítanos en internet y descarga todos nuestros programas ya emitidos. www.agorahistoria.com y www.capitalradio.es Pausanias, viajes arqueológicos y culturales, os propone un viaje diferente para el puente de Mayo próximo, pasar cuatro días entre la luz y la oscuridad para mirar las pinturas y grabados paleolíticos de cuevas tan fascinantes como Tito Bustillo y Pindal en Asturias y Castillo Monedas, El Pendo y Cobalanas en Cantabria. Este viaje a través de la prehistoria se completará con la visita al Museo Arqueológico de Santander, un museo nuevo realmente espectacular donde se exponen, entre otros objetos, una de las mejores colecciones del arte mueble paleolítico de Europa. Podéis encontrar más información sobre este viaje y otras actividades que organiza Pausanias, viajes arqueológicos y culturales en su web en pausanias.com o también en su oficina en Madrid. El teléfono es el 91-355-5522, repito, 91-355-5522. Pausanias, viajes arqueológicos y culturales. Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista, en Capital Radio, con David Benito. Es el momento de hablarles de historia política y militar, y como cada mes lo hacemos con Despertaferro. Hoy cruzamos el charco y les hablamos de algo que, a mi modo de ver, desconocemos en gran medida... En, ...en líneas generales en España... ...se trata de la independencia de Estados Unidos... ...nos remontamos a los años 1775 y 1776... ...como es habitual... ...cada mes recibimos al director de la revista Desperta Ferro... ...en este caso de la cabecera de Historia Moderna... ...Javier Beramendi... ...muy buenas noches y gracias por estar... ...un sábado más en Ágora con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches, David. Bueno, si te parece vamos a escuchar un corte... ...y ahora nos explica. vamos con ello. Caballeros, la cámara pasará a la votación... ...sobre la resolución propuesta por el señor Lee. Así es. Dickinson no ha venido. Estas colonias son, y por derecho deben ser, libres e independientes como estados. Y toda relación política entre ellos y el país de la Gran Bretaña es, y por derecho... Será... Bueno, si les digo que el número 15 de Despertaferro Historia Moderna, que ya se lo avanzaba, avanzaba antes, eh, tiene como título liberty, orden, libertad o muerte y escuchan esto que estaban escuchando que Javier nos va a ilustrar qué oíamos, qué escuchábamos ¿Qué oíamos, pues si no me equivoco se trata del congresista Lee de Virginia uh -huh. eh, que está proponiendo pues está lanzando los primeros compases de lo que será la declaración de independencia no un tema que había sido prácticamente tabú hasta entonces que algunos de los miembros del segundo congreso continental como Benjamin Franklin habían movido pero siempre entre ...entre bambalinas, eh, bueno, pues ya da la cara en ese momento y eh, empieza realmente el proceso en el cual las colonias rebeldes se van a decidir por la independencia en vez de por la reconciliación. Y me adelantaba yo con el eh, corte que poníamos de qué va a tratar eh, la revista Despertaferro de, de este mes... Pues la revista Desperta Ferrero de este mes trata precisamente en lo militar de los dos primeros años, eh, como bien decías antes, 1775 y 1776, de lo que es la guerra de la independencia de las trece colonias americanas ¿Sí? y en lo político yo creo que son los años cruciales precisamente por lo que comentábamos antes. ¿no? Es decir, lo que al principio son una serie de motines y una serie de oposiciones políticas al, al gobierno del Reino Unido, que no pretenden eh, una secesión, pues se va transformando poco a poco en eh, un proceso mucho más radical que lleva eh, a, la, a la independencia. ¿Cuáles fueron los, eh, bueno, los eh, eh, procesos políticos? Pues los procesos políticos, los acontecimientos políticos, empiezan, yo creo, ya antes de, de que empiece realmente el, el conflicto militar. ¿no? Uh -huh. eh, tenemos eh, acontecimientos como el motín del té de Boston, eh, sobre todo son cuestiones arancelarias y comerciales. Eh, digamos que el Reino Unido había empezado a poner una serie de impuestos sobre los colonos que estos consideraban que no tenían por qué soportar y eh, se va produciendo una fricción eh, política cada vez más elevada. A este motín del té pues siguen lo que se llaman las leyes coercitivas, es decir, lo que va haciendo el Reino Unido es imponer un bloqueo económico primero sobre el puerto de Boston eh, se crean unos comités de correspondencia entre las colonias que van a servir para que las colonias se coordinen para bloquearse, es decir, bloquear el comercio británico. Eh, los, desde Gran Bretaña pues, aumentan estas medidas punitivas uh -huh. y poco a poco pues, eh, se llega a una situación de guerra declarada. ¿no? Durante este proceso hay dos grandes asambleas, que son los congresos continentales. El primero es muy cortito, en 1774 empieza, de septiembre a octubre. ¿no? que es cuando se establecen los primeros contactos entre, entre los representantes de las diversas colonias, y el segundo, que empieza ya en 1775, pues es el, el, digamos, el definitivo, este durará hasta 1781, va a aprobar la declaración de independencia el 4 de julio de 1776, es decir, es el que va a llevar el proceso de ruptura ...hasta su, sus últimas consecuencias. Bueno, a nivel eh, militar, ¿de qué forma se van a organizar los, los rebeldes? Pues en este aspecto el, el tema militar es interesante porque surge, eh, por un lado, de parte del Congreso... ...perdón, del Congreso continental y la clase política en general, surge el gran temor a los espadones, ¿no? Es decir, a que un general eh, comandante en jefe pueda acumular demasiado poder y pueda acabar entrando en la esfera política... Y por otro, pues tenemos a George Washington que lo que quiere, eh, una vez nombrado comandante en jefe eh, de lo que se va a llamar el ejército continental, es decir, el ejército de las colonias unidas, un ejército común a todas las colonias, con tropas procedentes de todas ellas, pues él lo que quiere es ir creando un ejército lo suficientemente entrenado y preparado para poder enfrentarse al ejército británico y a los mercenarios eh, gesianos que traen, eh, de los que luego hablaremos supongo. Entonces, bueno, pues aquí va un poco esta tensión, ¿no? Entre otras cosas porque, por ejemplo, el reclutamiento era anual y veremos cómo Washington, pues en diciembre, sabe que se queda sin soldados a fin de mes uh -huh. y tiene que hacer todo lo posible porque la gente al año siguiente se vuelva a reenganchar o vengan otros voluntarios a combatir contra los británicos, ¿no? Entonces, todo esto va creando un problema hasta que Washington conseguirá eh, que se amplíen esos plazos poco a poco Que se les dé un entrenamiento, que se cree un código militar eh, que les le permita pues, eh, obligar a los soldados a obedecer, ¿no? porque todo esto empieza pues, por una serie de señores que se presentan allí libre y voluntariamente porque ellos quieren combatir por la independencia, pero una cosa es eso y otra cosa es que te castiguen, que te manden, que uh -huh. te hagan subir, bajar, etcétera, etcétera. Eh, bueno, nos hablabas ahora mismo de George Washington, eh, ¿quiénes podríamos decir que son algunos de los personajes más relevantes de, de toda esta época de la independencia de Estados Unidos? Pues eh, siendo injusto y dejándome gente seguramente, eh, yo creo que hay un elenco muy interesante, hemos hablado de George Washington, podemos hablar de Charles Lee, que había sido un militar británico, pues, vamos, se había sentado en las colonias unos poquitos años antes de que empezara la rebelión, había sido militar británico, si no recuerdo mal había combatido también el ejército polaco, es decir, había, era un militar profesional, que no va a ser elegido como comandante en jefe, lo cual le produce grandes resquemores y eh, emitirá una serie de críticas muy ácidas contra Washington en un momento dado en la campaña de Nueva Jersey, a finales del 76, que bueno, con la suerte, entre comillas, eh, mala para él, buena para Washington, de que lo capturarán los británicos y ahí a partir de ahí queda más o menos anulado. ¿no? Uh -huh. Otros personajes muy interesantes son los hermanos Howe, que son el comandante William y Richard Howe. William Howe es el comandante de las fuerzas terrestres británicas y Richard Howe es el comandante de la marina británica. Entonces se va a dar el, el acontecimiento curioso, que son dos hermanos muy bien avenidos y muy bien coordinados los que van a, comanda, a mandar eh, los dos aspectos de la fuerza militar británica y ello va a permitir pues, que consiga muchas cosas. ¿no? Su hándicap, por otro lado, es que también se les ha nombrado eh, comisionados para lograr una paz y entonces nunca van a ser capaces de elegir cuál de sus dos misiones quieren cumplir realmente. Ellos están más a favor de la paz que a favor de aniquilar al ejército continental uh -huh. y yo creo que un quinto personaje que podemos citar eh, por su curiosidad es Henry Knox. Henry Knox era librero, es decir, es un, un señor pues totalmente del común que llega allí como voluntario. Eh, Washington lo conoce durante la asedio de Boston donde lleva a cabo una serie de labores de ingeniería muy interesantes Y este hombre, como librero, pues se había pasado la vida leyendo sobre artillería. Y Washington eh, lo va a nombrar su jefe de artillería, va a conseguir el, el logro de, de trasladar un montón de cañones, casi 60 toneladas de cañones, de, desde Fuerte Ticonderoga a través de la nieve hasta, hasta el asedio de Boston. ¿Sí? ¿no? Y a partir de ahí, pues ya se va a convertir en, en el principal responsable de la artillería del ejército continental y de la una, durante la guerra también será el que monte la academia de artillería de este ejército y el que forme a los, a los artilleros. Bueno, en el número 15 van a poder conocer también eh, figuras, aparte de las que nos ha comentado Javier, otras muchas que aparecen en, en los artículos. Eh, por otro lado, Nueva York va a tener una importancia vital en todos estos acontecimientos. ¿Por qué esa importancia? Sí, vamos a ver. Eh, Nueva York es uno de los grandes puertos de la fachada atlántica de las colonias. En concreto, el otro es Boston, que como, bueno, como ya pudimos ver en el adelanto del número anterior pues en eh, 1775 allí se produce la batalla de Bunker Hill y después los británicos tienen que verse asediados acaban abandonando la, la ciudad con lo cual está en cae en manos de los rebeldes y el otro gran puerto es Nueva York Nueva York es un puerto muy grande es un puerto que está a medio camino de toda la fachada atlántica desde allí se puede ir a todas partes entonces como base digamos logística comercial y militar de la flota británica pues es importante Además, desde Nueva York, aprovechando el cauce del río Hudson, eh, se pueden partir en dos las colonias, es decir, atacando el Hudson desde el norte, eh, desde Canadá y desde el sur de Nueva York, se pueden partir en dos, lo cual también es una baza muy interesante para los británicos. Uh -huh. Y además es un lugar que tiene un porcentaje importante de población lealista, es decir, de, de americanos que no querían ser independientes, que querían seguir... Eh, pues que tendrían sus agravios, sus quejas, pero que ellos querían seguir eh, bajo el, digamos, dentro del mundo británico. Me cuesta decir dominación en este caso porque quedaría un poco absurdo, ¿no?, pero uh -huh. formar parte de la, de la corona británica como colonos. Eh, ¿De qué forma también se pueden dividir todos los acontecimientos militares de, de 1776? Sí, 1776 porque son fundamentalmente los que tratamos. Eh, ya decía que, bueno, pues el 75 lo habíamos visto más en el adelanto. En el 76 tenemos dos grandes campañas, precisamente la de Nueva York, que es el desembarco, tenemos el desembarco británico en Long Island... Eh, la batalla de Brooklyn, eh, luego tenemos eh, una serie de batallas dentro de lo que es la isla de Manhattan, como la de Harlem, y eh, una batalla al norte, que es la batalla de White Plains. Aquí, digamos, eh, si queremos jugar con dos bazas interesantes, tenemos por un lado eh, a Washington, que está intentando eh, obtener una batalla eh, estilo Bunker Hill, es decir, que los británicos le ataquen en una posición bien atrincherada para causarles la mayor cantidad de bajas posibles... ¿Sí? Y por otro, pues el interés que puedan tener los británicos por rodear la posición de, de los rebeldes desde el mar... ...y poder o bien, encajar, o bien embolsarlos dentro de Manhattan o bien obligarlos a retirarse, que es lo que al final sucederá. Y la otra gran campaña, que es la de Nueva Jersey, que es la que se produce en la segunda mitad del año... Eh, ...a partir de bueno, noviembre, diciembre sobre todo, eh, empieza con una retirada, empieza con una larga retirada del, del ejército continental perseguido por los británicos, y precisamente en ese momento a Washington se le acaban los hombres, es el momento en que se le revela el general Charles Lee, del que hablábamos antes, pero bueno, él finalmente consigue reunir un contingente lo suficientemente importante como para volver a cruzar el Delaware hacia el norte y eh, embolsar una brigada de jesianos en Trenton, y a partir de ahí, bueno, pues ya vuelve a ganar una segunda batalla en Princeton contra otra brigada americana, y ya parece que, bueno, pues vuelve a dar la vuelta a la situación... Eh, puede preparar, digamos, año siguiente con nuevos reclutas que van llegando. Todo esto está muy hilado a lo que comentaba antes, ¿no?, a la situación política, ya que el Congreso continental, pues cada vez más asustado, porque tiene a los británicos cada vez más cerca de Filadelfia, pues va cediendo y le va permitiendo cada vez más cosas. Con anterioridad, había citado a, a los colonos que no eran partidarios de la independencia. ¿Cómo reaccionaron? Pues yo creo que es un tema interesante porque casi nos acerca a una guerra civil entre, entre colonos, entre americanos, ¿no? Uh -huh. eh, hubo pues bastantes colonos que, que no estuvieron de acuerdo con, con el tema de la independencia, ya comentaba antes que al principio se hablaba de ello solo de tapadillo, de hecho el propio Congreso Continental eh, cuando emite medidas a favor de la lucha también está mandando a Inglaterra pues lo que se llamó la petición de la rama de olivo, es decir, intentos de reconciliarse con el rey pero no con el parlamento, es decir, intentan aislar al parlamento de, del rey para por ahí... Pues ...conseguir eh, una paz, un acuerdo que, que les resulte menos gravoso... ...y eh, pues hay gente que una vez declarada la independencia... Pues ...sigue manteniéndose en esta fidelidad al Reino Unido... ...e incluso pues organizarán unidades que van a combatir eh, con el ejército británico... ¿no? ...tenemos a Oliver Delancey, que es uno de los eh, grandes capitalistas de Nueva York en la época... ...que llegará a organizar una brigada de tres batallones... Tenemos un personaje pintoresco como es Robert Rogers, que es uno de estos montaraces, ¿no? es decir, uno de estos hombres de la frontera eh, que había tenido, habían pasado sus buenos tiempos, pero bueno, estando allí también consigue organizar una unidad peculiar que será muy criticada por algunos británicos, porque uh -huh. obviamente sus mandos no son caballeros ni se comportan como deben, como portarse unos oficiales. Y luego pues tenemos unidades como el, el King's American Regiment, por ejemplo, que llegará a integrarse en el ejército británico profesional, es decir, obtendrá tanto prestigio este regimiento de, de lealistas, originalmente formado por lealistas, que bueno, pues, pasará a formar parte del establishment del ejército británico. Y si hablamos de, de las tropas que no son puramente británicas, ¿quiénes fueron los hessianos? Los hessianos, los hombre, pues uno los conoce por, por la leyenda de Sleepy Hollow, ¿no? que uh -huh. es el famoso hessiano sin cabeza que ...que se leía a perseguir a todo el mundo... ...pero es cierto que fue, son un, fun, un fenómeno muy interesante... ...porque parten de una serie de tratados... ...que tenía el, el rey de Inglaterra... ...con determinados principados y estados alemanes... Eh, ...mediante el cual pues, estos estados... ...le suministraban y le alquilaban... Sus ejércitos, eh, ...sus ejércitos profesionales o de reclutas... ¿No? ...son lo, lo que se llaman eh, este tipo de tratados... Eh, pues, eh, ...con Hess Kassel ...y con brunswick wolfenbüttel ...en fin, con toda una serie de, de pequeños estados... ...que suministran tropas... ...se les va a llamar en general Gesianos, ...porque Gesscastle es el estado... ...que más soldados va a mandar... ...pero a partir de ahí... ...pues ganaron una fama de crueldad... ...probablemente debida... Pues, ...a la práctica que tenían de las guerras europeas... ...que eran uh -huh. bastante duras... ¿no? ...digamos que no era la guerra colonial... ...como la guerra, la guerra franco-indias... ...que había habido en Estados Unidos... ...entre franceses, indios, británicos... Un, ...unos años antes... ...sino que era una, guerra, era una gente bastante más ruda... ...en ese sentido... Pero por lo demás pues eh, vemos de todo en los componentes gesianos gente más mayor, gente más joven, casada, sin casar, con más experiencia, novatos, es decir, había un poco de todo. Lo que sí es cierto es que fueron considerados tropas de élite, eh, realizaron asaltos fantásticos como el asalto a Fuerte Washington en, en la punta norte de Manhattan en noviembre del 76 y son los que precisamente derrota Copa Washington en Trenton, como comentábamos antes, el 26 de diciembre de, de ese mismo año. Y por último, ya para ir concluyendo, ¿cuál fue la base fundamental que tuvieron los británicos durante estas campañas? Pues yo creo que hay un elemento muy interesante en la flota británica. Eh, obviamente era lo que los británicos tenían y los americanos no. Es decir, aunque luego poco a poco van creando una marina continental y, y van eh, fabricando un conato de flota, eh, con esto los británicos van a tener siempre una ventaja fundamental. Hablaba antes de la importancia de Nueva York, precisamente desde el puerto de Nueva York y desde el puerto, desde New Providence, Rhode Island, desde los puertos de Rhode Island, pues van a poder eh, atacar donde y cuando quieren. Es decir, la ventaja es que mientras que los rebeldes tienen que defender una costa larguísima, pues los británicos pueden prácticamente elegir dónde golpear. De hecho, en el 77, por ejemplo, atacarán Filadelfia desde el sur, desde, desde la bahía de Chesapeake. Es tan importante esta flota que ya un poco adelantándonos al futuro, pues en 1781 cuando la flota británica es eh, derrotada por la flota francesa, uh -huh. pues eh, digamos que la guarnición británica que estaba sediada en Yorktown pues no, ve capa no tiene capacidad de resistir y se acaba rindiendo y esta rendición es realmente el final de la guerra y el principio de la independencia real, ¿no? Eh, Javier, te iba a decir que, que nos destacases algunos de los mapas, que siempre bueno, aparecen en, en, incluyen en la revista eh, mapas militares, pero es que aparecen un, un gran número de ellos en, en este número. Sí, bueno, yo creo que el artículo que más hemos cartografiado en esta ocasión es el de la campaña de Nueva York. Pero bueno, tenemos un, un mapa general la página completa donde vienen reflejadas las, lo, las campañas de los dos años, el 75 y el 76, uh -huh. ¿no? que hemos eh, por una serie de cuadros para que, por un lado, el lector pueda ir viendo cada cuadro temporalmente, cada una de las campañas, y por otro están numerados todos, de tal forma que saltando de cuadro a cuadro y siguiendo el orden de número, pues también se puede seguir el orden de los acontecimientos. Eh, luego ya os digo, eh, tenemos eh, tres mapas eh, para la campaña de Nueva York que yo creo que son muy interesantes porque nos muestran tanto la campaña de Long Island como eh, la de White Plains, uh -huh. ¿no? y como pues, todos estos acontecimientos, perdón, son dos mapas, estoy yo lanzado. El tercer mapa efectivamente es el que corresponde a la campaña de Nueva Jersey, que ahí hemos puesto dos pequeños mapas eh, encajados con las batallas de Trenton y Princeton, Y luego tenemos también un mapa de población, ¿no? un mapa político, que nos lleva desde el motín del té hasta la guerra de la independencia, donde se van a poder seguir pues, precisamente todos estos acontecimientos políticos que, que comentaba antes, ¿no? uh -huh. centrado en torno a las tres ciudades principales, que son Filadelfia, Nueva York, Boston, Y el Reino Unido, que bueno, pues no, no nos cabía, pero ahí está al otro lado del Atlántico. Y además con ilustraciones siempre pues, muy elaboradas y seguro que les van a gustar a, sí. a todos ustedes. En este caso hemos tenido la suerte de contar con una serie de ilustraciones de Don Troyani uh -huh. que muchos oyentes conocerán, todos los que sean un poquito frikis lo, lo conocerán, <risa> por sus magníficas ilustraciones de historia militar. Muy bien, pues todo esto y mucho más lo van a encontrar en Despertaferro, número 15 de, en su cabecera de Historia Moderna, Libertad o Muerte. Hoy ha estado con nosotros Javier Belamendi, que es el director de esta cabecera. Javier, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nada, a vosotros. Seguimos con más asuntos aquí en ahora en Capital Radio. el que ha hablado es el guionista de la película más taquillera eh, de, del año pasado en España. ¿Recuerdas cuál fue, no? Eh, tuvo que ser... Ocho las... pellidos vascos. Ah, ocho pillitos sí. vascos. Bueno, pues ha dicho... Estaba pensando en el... De hacer, de, de, sí, bueno, ¿en cuál estabas pensando? Eh, sí, sí. Bueno, la película más taquillera de la no historia, en, en la todo vida. caso, de, de, del... Eh, y no va a salir el título de la película Vaya hombre, qué rabia me da esto eh, Estaba pensando eh, Fernando León de Aragona, ¿cómo se llama su película? Pues eh, ha hecho muchas películas Pero mm, ahora mismo tampoco <ríe> Tampoco sé decirte cuál es el título de Fernando León De la última película de Fernando León Esto es Capital Radio, menos mal Que hablamos de economía y no hablamos de cine Porque íbamos buenos <risa> Visítanos en Internet y descarga todos nuestros programas ya emitidos. www.agorahistoria.com y www.capitalradio.es Este sonido es mítico, seguro que muchos de ustedes lo, lo reconocen, los cinéfilos. Seguro que lo están reconociendo ya tenemos aquí a... Irene Aguilar, buenas noches. Buenas noches, David. Que nos traes un libro no demasiado voluminoso, pero seguro que muy interesante. La música esta que estábamos escuchando, decía yo, para los cinéfilos, es que es un peliculón, ¿no? Bueno, este es el clásico de los clásicos, ¿no? A la altura de... no esta, sé. Esta, esta, esta música... vamos a decirle a Cati que nos suba la música... Si antes lo habían reconocido, ahora seguro que mucho. Ahora los no cinefilos también lo han reconocido la música. Hombre, más, más, más, vale. ¿De qué película es? Pues de Lawrence de Arabia, protagonizada por el gran Peter O'Toole. Uh -huh. Bueno, pues en primer lugar, bueno, antes de nada, el título, eh, autor y editorial. Pues este, el autor es eh, Lawrence, ti, eh, Lawrence, el título es Guerrilla en el desierto y la editorial es El barquero. Uh -huh. Bueno, en primer lugar, ¿quién fue Lorenz de Arabia? Sí, como el libro no, no trata de. no es una biografía, eh, aunque de en la parte de atrás tenemos una cronología un poco de, de su biografía, sí. conviene un poco pues, explicar un poco quién fue. ¿no? Entonces, eh, Thomas Edward Lorenz, más conocido como Lorenz de Arabia, pues eh, nació en, en agosto de 1888 en Gales y fue un arqueólogo y escritor británico, pero que luego fue oficial del ejército británico durante la Primera Guerra Mundial y jugó un papel eh, clave durante la rebelión árabe contra el, el dominio otomano. Entonces, bueno, pues... Eh, este eh, Este hombre estudia en Oxford y se interesa mucho por la Edad Media. Estudia lenguas clásicas árabe y le, le fascina la causa árabe. ¿no? Incluso va a Siria y a Palestina para hacer una, una misión arqueológica. Uh -huh. Y ahí yo creo que se enamora un poco de, del país. Y además conoce a, a Faisal, que era el, el tercer hijo del, del jerife. Y se une, eh, cada vez está más convencido de que Arabia tiene que ser un, un país independiente. Y entonces se queda allí a eh, luchar al mando, sin estar al mando, de los beduinos árabes. Ahora explicaremos por qué. Bueno, eh, cuéntanos más acerca de, de Lorenz, eh, las batallas que, en las que participó. Danos algunos datos más. Pues estará, eh, estará, se instalará allí y estará a la cabeza de la rebelión árabe participando en la batalla de Felia, la batalla de Abba el Lisán, la toma de Acaba, la batalla de Tafilé, la toma de Derá, la batalla de Mejido y la toma de Damasco. Y luego además más tarde se alistará en la RAF con un nombre falso porque bueno, se hizo muy famoso uh -huh. y él al parecer era bastante humilde y entonces se alistó con un nombre falso le echaron y volvió a alistarse más tarde en la RAF. O sea que bueno, quiero escribió, recordar... Escribió varios libros también, inclusive este. Que todos aquellos que quieran más información acerca del libro, ya hemos subido la foto a facebook.com barra Historia Programa y en, en Twitter también, en eh, arroba y ahí pueden ver la foto de Irene con, con el libro. Eh, bueno, sin lugar a dudas, un gran estratega militar, ¿no? Bueno, claro, lo, lo especial de, de este hombre y de este libro es que nos cuenta mmm, los pensamientos que tenía él sobre la guerra y por qué fue tan, tan exitosa la, re la rebelión árabe. Él eh, dedicó mucho tiempo a reflexionar sobre las estrategias militares europeas uh -huh. y se dio cuenta de que allí en Arabia no valían. Y entonces el libro nos explica eh, qué estrategia siguió y por qué, por qué tuvo tanto éxito él como capitán. Entonces, bueno, pues una de, una de las estrategias es que el ejército árabe no era un colectivo, no era, no era una masa de, de personas con las que podías contar 24 horas al día, porque cada uno iba a su bola, ¿Sí? ¿no? Entonces, el secreto estaba en que todo el mundo pensase, tuviera eh, en, en la piel la idea de que Arabia tenía que ser independiente y luchara por la misma causa, y ya está. Pero cada uno participaba y se metía en la guerra cuando quería, Esto era, pues, hacía que al principio eh, daba un poco miedo ¿no? al, al, al descontrol, al que no obedecieran a nadie, uh -huh. pero resultó ser muy eficaz porque mmm, dominaban eh, muchos espacios, como, como eran muchas tribus independientes, consiguieron abarcar muchísimo terreno y al final acorralaron a los turcos. Y entonces, eh, por ejemplo, una de las estrategias militares eh, europeas más eh, conocidas hasta la fecha era que había que estar siempre eh, atacando y en contacto con el otro bando y Lorenz precisamente dijo que no lo que había que hacer era nunca ser el blanco ¿Sí? nunca ser el blanco, el blanco y atacar allí donde el enemigo no estaba o sea una guerra de pérdida de contacto y de esta de, de esta manera atacaban y los turcos siempre iban por detrás siempre iban por detrás y ellos siempre con ventaja con lo cual perdieron Muy pocos hombres. Bueno, y luego hay otro aspecto destacable en el libro y es que pues, elementos como pueden ser el desierto, la movilidad y la autosuficiencia son los mejores aliados. ¿no? Exactamente. Él cita eh, una, pues, no sé, una cita que, que hace un general eh, europeo, no sé si era Foch. «El dueño del mar tiene la mayor libertad, puede hacer la guerra tanto como le convenga». Y Lorenz añade «el que es dueño del desierto no es menos afortunado». Nadie tenía más control y más resistencia en el desierto que los beduinos árabes y los turcos no se enfrentaban nunca nunca eh, eh, en el desierto, entonces eso les dejaba un espacio muy limitado para, con, para, para combatir. Y también otro elemento clave de los beduinos eran eh, los camellos, que eran increíblemente competitivos uh -huh. y resistentes. No necesitaban beber eh, hasta dentro de dos, dos o tres días y luego podían eh, dejar los camellos en una tribu para que descansaran y, y pastaran y sustituirlos por otros. O sea que engendró una maquinaria muy, muy peculiar. ¿no? Muy... Eran todos independientes, pero luchaban por la misma causa Los árabes nunca se sintieron eh, acorralados por la autoridad de, de Lorenz, sino que él era uno más. Uh -huh. Entonces lo que hacía era aconsejar, inspirar, nunca obligar, y, y funcionó, funcionó. Bueno, seguro que van a encontrar muchos libros eh, que hablen de, de la vida, la obra, las venturas y desventuras de, de Lorenz de Arabia, pero aquí tienen un libro escrito de su puño y letra... ¿Cómo te ha parecido la lectura? ¿Una lectura ágil, densa? Bueno, ágil, eh, imposible, más interesante, porque no es, no es una biografía. Bueno, es la mejor biografía sin ser una biografía. Es una persona transmitiendo sus, sus conocimientos y sus reflexiones sobre cómo voy a llevar yo estas rebel esta rebeliones. Meterte en la cabeza de Lourdes directamente, uh -huh. sin ningún rollo de nací, me fui, me, me estoy cansado. No, directamente. Pues el libro que les recomendamos esta semana, recuérdanos todos los datos acerca del, del libro, Irene. Se llama Guerrilla en el desierto, escrito por eh, Thomas Eduard Lorenz y el editorial es El Barquero. Pues si quieren ver la portada, muy fácil. O lo buscan en Google, que lo van a encontrar fácilmente, o si no, en facebook.com barra Agorahistoria Programa o también en nuestro Twitter, en arroba Agorahistoria, van a poder ver la foto de Irene con, con el libro. Eh, con guerrilla en el desierto. Irene, muchísimas gracias. Muchas Te gracias. espero en unos minutos con las efemérides. Y nosotros seguimos con más cosas aquí en Agora. Ahora historia. Con David Benito en Capital Radio. Comenzamos hoy con una nueva sección que vamos a dedicar al cine histórico. Carlos Zumer les acercará cine que seguro con el que van a disfrutar, como digo, las películas de cine histórico, pero también les contará las intrahistorias de todas estas películas. Hoy comenzamos con El nombre de la Rosa. Escuchen. De todos los personajes que se han inspirado en Sherlock Holmes, sin duda un monje franciscano debe ser uno de los más interesantes. El salto temporal entre Conan Doyle y las abadías medievales es de prácticamente 500 años, pero lo esencial permanece. Alguien que hace preguntas y tiene un olfato privilegiado. ¿Son muchas las ocasiones en las que utilizáis arsénico, hermano Severino? Sí, desde luego. Es un remedio muy efectivo para los trastornos nerviosos, si se toma como compuesto en pequeñas dosis. ¿Y qué ocurre con dosis no tan pequeñas? La muerte. El protagonista del Nombre de la Rosa es en sí mismo toda una declaración de intenciones, Guillermo de Baskerville. Aquí el sabueso Sean Connery, que en 1986 cambió el smoking de Jace Bond por los hábitos del director francés Jean-Jacques Sannot. Connery recuerda al archiconocido detective inglés hasta los latiguillos. Es elemental. Aquí no hay Watson que valga sino el joven novicio Atzo, que junto a su maestro tratará de resolver un sangriento enigma en una oscura abadía italiana. Cuando llegan, el abad del lugar pone en situación a Fray Guillermo hallamos el cadáver tras una tormenta de nieve horriblemente mutilado bajo una ventana que estaba, que estaba, que estaba cerrada. ¿Os lo ha dicho alguien? Si hubiera estado abierta, no habríais hablado de desasosiego espiritual, habríais dicho que había caído. El franciscano siempre va un paso por delante. Por su parte, los parroquianos del lugar tienen muy claro de antemano quién se esconde detrás de estos horrores. Debéis alejaros de este lugar enseguida. El diablo ronmo Por esta abadía. Pero nada distrae a Guillermo, que tratará de tranquilizar a su discípulo recetándole un poco de templanza y de racionalidad. Querido Axo, no debemos dejarnos influir por rumores irracionales sobre el anticristo. Por el contrario, ejercitemos la mente e intentemos resolver este turbador enigma. A los monjes de esta abadía benedictina, pecadores en secreto, no se les permite pensar ni cuestionar la palabra de Dios y sus pastores. Pero para el venerable Jorge de Burgos, estricto bibliotecario, aún hay algo peor que pensar. La risa es un viento diabólico que deforma las facciones y hace que los hombres parezcan monos Los monos no ríen, la risa es un atributo humano Como el pecado Al día siguiente ocurren dos muertes más El olfato de Fray Guillermo consigue conectarlas y salen a la luz detalles comprometedores de la congregación. Sin embargo, el abad niega estas revelaciones. Fray Guillermo, esta abadía está envuelta en un terrorífico misterio. Yo no he detectado nada en vuestra oscura disertación que arroje un poco de luz en esto. Mientras el venerable Jorge de Burgos desprecia los métodos a causa de idolatrar la razón os quedáis sin ver lo que es obvio para todo el mundo en esta abadía por no hablar del orgullo uno de los grandes pecados capitales como se encargan de recordar los otros franciscanos en la abadía debes abandonar enseguida esas investigaciones totalmente inoportunas y tus erróneas conclusiones sí, erróne, es la erróne. verdad y tengo razón Guillermo de Básquer ha de demostrar que siempre tiene razón Pero hay una cuestión de fondo casi más intrigante que las muertes. ¿Dónde están los libros de la abadía con mejores copistas de toda Europa? ¿Dónde está su famosa biblioteca? No está a la vista, desde luego. ¿Dónde están los libros? ¿Sabéis vos dónde están? No, pero apostaría mi fe a que esa torre contiene algo más que aire. Las catacumbas de la abadía tienen la respuesta... Desobedeciendo a la voz Por un laberíntico pasadizo Fray Guillermo y Atzo Seguían apenas con un par de faroles Ambos sabrán de buscar la verdad y el camino Con peculiares métodos Esto de aquí son los cimientos de la torre Pero cómo llegar hasta la biblioteca ¿Qué ocurre? A las ratas les gusta más el pergamino Que a los sabios Sigámosla La idea funciona. Encuentran unas escaleras de caracol que conducen a la oculta biblioteca. Es el paraíso de Guillermo de Baskerville. Infinidad de libros que se creían perdidos o que ni siquiera existían. Lo sabía. Anzo. Lo sabía. ¿Te das cuenta? estamos en una de las mayores bibliotecas de toda la cristiandad pocas películas han mostrado mejor las grandes tinieblas de la edad media la censura en el saber el teocentrismo militante y una Europa donde el Papa y la Inquisición eran con permiso del emperador el Alfa y el Omega de los pueblos la imprenta aún estaba por venir Cinco años duró la producción completa de El nombre de la rosa y muchos nombres ilustres fueron propuestos para el casting antes que Sean Connery, entre ellos Michael Caine, Jack Nicholson, Marlon Brando o incluso Paul Newman. Finalmente, Connery se llevó el gato al agua. La película se rodó en Roma y Alemania y todos los detalles históricos se cuidaron minuciosamente. Hasta hubo última hora que teñir de negro unos cerdos, por consejo del asesor histórico del equipo. Sobre la tremenda fealdad y la deformidad de los hermanos la abadía, como una película de Todd Browning, los historiadores no están tan de acuerdo. En 1980, el escritor italiano Umberto Eco publicó El nombre de la rosa, sin sospechar que esta novela le definiría para siempre ante el gran público. De ello, Umberto se queja con cierto humor. El nombre de la rosa me, me El nombre de la rosa me persigue, dice en italiano. Es sabido que al famoso semiólogo Lombardo la película no le hizo mucha gracia, pero no muchas adaptaciones cinematográficas pueden presumir como esta de estar tan a la altura del libro. Tampoco de recoger en taquilla el triple de lo que había costado, nada menos que 33 millones de dólares de la época. Y por cierto, ¿saben cuál es el libro que los monjes pecadores más consultaban en secreto? ...uno en particular, la poética de Aristóteles... ...un tratado clásico sobre el humor... ...más necesario que nunca en la Edad Media... ¿Quieres conocer todas las claves de la publicidad? ¿Qué piensan los directores de marketing de las principales marcas? ¿Cuáles son las mejores herramientas para que conozcas tu marca? Todos los viernes en Capital Radio, la magia de la publicidad. Presentado por José Antonio Bittner y con la colaboración de IPMAR, la publicación líder en marketing y publicidad. Revive la historia con Ágora, en Capital Radio, con David Benito. A continuación les ofrecemos viajar por diferentes paisajes significativos de la Hispania romana, los procesos de formación y transformación de paisajes cuyo estudio nos ha permitido conocer y e entender los cambios sociales. Roma, a su llegada a la península ibérica, supo adaptarse a las pautas territoriales indígenas al mismo tiempo que creó nuevos espacios sociales y de dominio. Todo esto de lo que les estamos hablando se recoge en un interesante trabajo realizado por eh, Oriol Olesti, que es profesor titular de Historia Antigua de la Universidad Autónoma de Barcelona y docente de la UOC. El trabajo se llama Paisajes de la Hispania Romana, la explotación de los territorios del imperio y está editado por eh, De Historia Ediciones. Oriol, muy buenas noches y, y gracias por estar con nosotros en Ágora. Muy buenas noches. Eh, Oriol, el trabajo... Eh, del que estamos hablando, está articulado en, en tres apartados, paisajes de conquista, de integración y paisajes imperiales. Comenzando con los de conquista, eh, no podía ser otro más que Ampurias. ¿Cómo es, era esta zona antes de la llegada de los romanos? Bueno, eh, en primer lugar te diré un poco que eh, la, la estructura del libro se debe en parte a, a, la, digamos, a la elección de paisajes que, ...no siempre quizá fueron los más interesantes... Uh -huh. ...pero son los que tenemos mejor documentados... ¿Sí? ...de manera que a veces en algunos de estos paisajes... ...pues ha predominado más el interés histórico... ...gracias a los datos que tenemos... ...que no el interés digamos... Eh, ...estratégico del momento para Roma... ...en cambio en este primer capítulo de Ampurias no... ...este era bastante obligado... ...que deberíamos empezar por aquí... ...porque como sabéis muy bien... ...es el primer lugar donde desembarcaron las tropas romanas... ...y a la vez es un ejemplo también... de unos procesos muy bien documentados, con lo cual fue pues, esta la razón por la que los cogí. En realidad el interés de esta zona es que es una zona que conocemos bien también para el periodo prerromano, de manera que era fácil, o era fácil, era más factible estudiar un poco los procesos de cambio, que es un poco también el objetivo de todo el libro, es decir, ver qué había antes, qué había después y cómo estos procesos históricos pues, se pueden documentar a través de las pautas territoriales. En el caso de Ampurias, conocemos muy bien la existencia de la colonia griega de Emporion, conocemos muy bien también la existencia de un pueblamento ibérico muy potente, y justamente aquí era el interés de este capítulo ver cómo Roma eh, se maneja, sabe de, alguna manera, de una manera muy hábil conjugar estas dos eh, entidades étnicas diferenciadas para conseguir finalmente su objetivo, que era dominar y controlar estos territorios. ¿Qué es eh, lo más significativo que ven los romanos eh, en, este, en este punto del que estamos hablando para que se lancen finalmente a la conquista? Bueno creemos, ya sabes que la historia es muchas veces interpretación, pero vaya, la mayor parte de investigadores creen que claramente el elemento clave es la existencia de una colonia griega, sabemos que este mundo zoceo es un mundo relativamente aliado del mundo romano, que con los masaliotas de la zona de Marsella tenían una estratégica alianza, y de esta manera es una zona en la cual, en la cual ellos tienen, de alguna manera, un aliado, digamos, no bárbaro, sino un aliado, digamos, eh, que podríamos decir, del mundo civil, utilizado, con el cual, pues, evidentemente, pueden compartir sus intereses y, sobre todo, utilizar su información. Emporio no dejó de ser un centro muy importante y muy comercial para toda la península y, evidentemente, Roma aprovecha estos conocimientos y esta alianza para establecer con ellos, pues, un buen punto de desembarco. Eh, Oriol, ¿cómo se produce esta conquista y la posterior romanización de la zona? ¿Predominaron los acuerdos o fue una, una conquista militar en toda regla? Bueno... Este es un tema un poco de debate muy interesante porque, en realidad, eh, digamos, a veces tenemos como dos visiones como muy opuestas, ¿no? Uh -huh. Una imagen muy violenta o una imagen pactista, ¿no? Esa esta imagen tradicional de, del pactismo. En realidad, está claro a partir de las fuentes literarias que una cosa no puede ir sin la otra y que, evidentemente, evidentemente los dos elementos fueron claves. Hubo un primer momento, que sabemos que fue vinculado a la Guerra Púnica, donde hubo, hubo unos combates importantes... Pero el gran momento, digamos, de violencia se produce ya una vez dominada la península y estas zonas en el año 197, cuando Roma provincializa estos territorios. Es decir, Roma decide que estas zonas que ha conquistado de la península van a ser organizadas bajo administración romana y esto provoca una importante sublevación de. ...de los pueblos peninsulares... ...en realidad las fuentes nos dicen... ...que Roma perdió todo contacto... ...con los territorios peninsulares... ...en este momento... ...sabemos que Roma envía al cónsul Marco Porcio Catón... ...y la estrategia de Catón... ...es una estrategia claramente violenta... ...aparecen las fuentes... ...los combates, sus victorias... ...algunas masacres... ...y a raíz de estos hechos... ...aparece el pactismo... Pero este pactismo, digamos, siempre es después de un momento, incluso en otros periodos, de una notable virulencia y una notable violencia. Uh -huh. eh, ¿De qué forma, que es uno de los puntos importantes en el libro, ¿no? ¿De, de qué forma cambió el paisaje tras la llegada de los romanos en esta zona? Bueno, es muy interesante ver cómo eh, un poco nuestros tópicos sobre la romanización deben matizarse, ¿no? Siempre es bueno tener tópicos sobre los fenómenos históricos porque son evidentemente elementos de análisis ¿no? que nos permiten jugar un poco con las interpretaciones, pero en este caso eh, hay una primera fase en la cual realmente los cambios no son tan profundos, sino que lo que hay es un abandono especialmente de sitios estratégicos defensivos, los que llamamos ópida, es decir, poblados amurallados en altura, pero ni mucho menos todos, sino que son algunos digamos, probablemente de poblaciones que se opusieron duramente a Roma. En cambio, algunas de las principales centros de la zona se mantienen. De manera que aquí, como en otras zonas, se puede ver muy, muy, muy claramente la dualidad en el trato con Roma. Algunos pactan, algunos negocian. Ello les comporta no solo un mantenimiento, sino a veces incluso un incremento de sus recursos Muchos de estos poblados crecen mucho más ahora que lo que habían sido en época ibérica, y en cambio otros desaparecen. En el caso de Empurias, Ullastret que es la gran capital indígena, ...es claramente un sitio que se abandona... ...y se abandona de una manera digamos... ...obligada, no hay indicios de violencia... ...pero eh, se tapilla el poblado... ...se abandona y queda un, una especie... ...de ocupación muy muy parcial... ...que no tiene nada que ver con una ciudad ibérica... ...de manera que se ve muy claramente... ...como esta primera fase hay una continuidad... ...con algunos cambios... ...y debemos esperar casi siempre... ...al siglo posterior, al siglo primero... ...para que haya realmente... ...un cambio importante en las pautas territoriales... ...es decir, en los nuevos modos de producción agrícola... ...en los nuevos modos de producción económica que al menos tarda en muchas zonas, hombre, pues casi 100 años en realmente implementarse. Otro de los paisajes, eh, incluido en, en los terrenos de conquista, es Sejeda, Numancia. Aquí los romanos se toparon con celtíberos. ¿Cómo fueron las intervenciones en eh, Celtiberia? Bueno, en Celtiberia tenemos la suerte que las fuentes nos explican con muchos detalles todas estas intervenciones. Como siempre, las fuentes greco romanas nos informan de aquello a lo que los ciudadanos grecorromanos o romanos en este caso de tradición griega digamos les interesaba de, de la expansión romana con lo cual sabemos que las guerras celtibéricas fueron un, un elemento importante a nivel militar produjeron eh, trascendentes cambios incluso en las formas de organización del ejército romano y por ello las, las, las fuentes describen con notable eh, digamos detalle algunos aspectos digamos de las campañas militares de la represión de los combates que evidentemente tiene en Numancia el ejemplo más famoso, aunque en las fuentes hay otros ejemplos también muy significativos, ¿eh? de matanzas, engaños, etc. La ventaja que también tenemos en esta zona es que la arqueología en los últimos 30 años ha progresado mucho, con lo cual tenemos bastante bien identificados algunos de los núcleos estratégicos que aparecen en las fuentes. Numancia es evidente, pero también Segeda eh, y otros yacimientos de este tipo, los campamentos en la zona del Ebro, algunos castra, campamentos militares romanos y ello nos permite bastante bien contrastar los datos literarios, siempre exagerados, con los datos arqueológicos más precisos. Tampoco es una cuestión de verdadero o falso, unas fuentes falsas y una arqueología verdadera. Simplemente es una arqueología que nos muestra unas formas de ocupación, unas estrategias, digamos, identificables en algunos aspectos y unas fuentes que evidentemente nos transmiten también una ideología de conquista que, evidentemente, debemos matizar. Uh -huh. Oriol, como comentas en tu trabajo, el fin de Esegida y Numancia fue algo que entusiasmó a los autores antiguos. Eh, se trata de dos lugares totalmente destruidos que poco después de su destrucción renacieron de entre sus cenizas, ¿no? Sí, es que en realidad estas destrucciones del mundo antiguo casi nunca son destrucciones totales, es decir, son destrucciones y no hay duda que quien las vivió fue un elemento muy traumático, pero normalmente estas las poblaciones locales pues normalmente se recuperan o incluso Roma tiene estrategias para recuperar estos territorios, de manera que nunca es tampoco un, un, digamos, un fin indefinido, sino que evidentemente pues hay nuevas, incluso nuevas comunidades, por ejemplo en el caso de Numancia, sabemos por las fuentes, que tras la destrucción y los episodios cruentos, etc., que no dudamos que debían existir, eh, poco tiempo después Roma dividió el territorio entre las ciudades vecinas, de manera que otros celtíberos ocuparon el lugar de los celtíberos numantinos. De manera que la historia normalmente tiene siempre estas evoluciones eh, que no siempre son sencillas, que no siempre son unilineales, sino que a veces muestran pues, como una parte de la sociedad, por ejemplo, celtibérica, fue claramente colaboracionista con Roma y obtuvo un premio, que fue entre otras cosas el territorio numantino. Bueno, cambiando de asunto, si nos centramos en el Valle del Ebro, con la llegada de los romanos, ahí sí que se produce un importante proceso de, de urbanización, ¿no? Sí, sí. El Valle del Ebro, como te decía antes, es un poco la retaguardia de toda la zona que sirvió de base para las tropas que protagonizaron las guerras celtibéricas y por ello fue un territorio, además, bien comunicado a través del Ebro, que tuvo un gran interés estratégico. Ello permitió la fundación de alguna, una serie de centros, campamentos y algunos lugares defensivos que por suerte se han podido conservar eh, arqueológicamente, se han podido estudiar con más o menos fortuna porque tenemos algunos ejemplos de yacimientos interesantísimos que han, han sufrido destrucciones muy recientemente. Pero bueno, independientemente de esto, es un territorio muy interesante porque nos muestra un poco la logística romana También, evidentemente, la interacción con el mundo indígena. Y eh, las fuentes quizá no son tan ricas como en la zona, evidentemente, de las guerras celtibéricas, pero, en cambio, tienen la ventaja de que han dejado un, digamos, un registro arqueológico muy rico. Y algunos de estos campamentos, por ejemplo, que se siguen excavando, pues nos han, nos han mostrado eh, magníficos ejemplos de termas, ejemplos magníficos de armamento, de ciudades fundadas a la romana que muchos de ellos, además, al ser destruidos posteriormente, pues han, han quedado en un estado fósil eh, muy interesante para los investigadores. Eh, Oriol, estas eh, construcciones, eh, sobre todo las de Olaye del Ebro, ¿eran eh, zonas, ciudades ex novo o había un aprovechamiento de asentamientos ya existentes? En general, predomina en esta zona las fundaciones de ciudades ex novo. Lo que pasa es que ex novo no quiere decir romanas 100%, sino que existen algunos ejemplos muy interesantes que nos muestran justamente eh, la existencia de núcleos híbridos, donde hay una parte de población seguramente militar, una pequeña parte, digamos, administrativa, y una parte muy importante de población, entre comillas, local. Local no quiere decir del lugar, sino de origen indígena. Y esto está bien documentado, por ejemplo, en la caridad Camin Real, eh, una zona un poco más al norte, y un poco más al interior, digamos, en, en, en, es el Valle del Ebro en un sentido amplio, pero es, una, es un yacimiento que ha mostrado la existencia de una ciudad de planta romana, edificios romanos, infraestructuras romanas, pero en cambio ocupado por población indígena, que escribe, utiliza la lengua celtibérica para hacer sus grafitos, que decora sus mosaicos con escritura celtibérica, que presenta una cultura material indígena y que es un buen ejemplo de este mundo híbrido, que seguramente era el mundo del siglo II, es decir, un, un mundo básicamente indígena con una aportación militar y presencia romana importante, pero demográficamente muy inferior. Bueno, hay otro lugar que también va a modificar su paisaje con la llegada de los romanos, un lugar muy importante es Cartagonova, atraídos por, en este caso, las minas de, de, de plata y plomo. ¿Cómo van a evolucionar? Bueno, las, la zona de Cartagena... De nuevo, es una zona donde, como decía al principio, eh, tenemos la ventaja de tener mucha fuente literaria y epigráfica también, que es un elemento que quizá he destacado poco, la existencia de documentos de siglo II y I epigráficos, que nos ofrecen información directa sobre algunos de los sucesos ocurridos en la zona. Bien, Cartago tiene una riqueza muy grande en epigrafía, de época republicana, es seguramente la ciudad hispana con un número mayor de inscripciones tanto en piedra como en instrumentos, en plomo, etc. Eso es un volumen muy interesante de información. Y por otro lado, también tenemos todos los trabajos arqueológicos desarrollados pues, desde los años 50, 60 y especialmente en estos últimos 20 años. Cartagena tuvo ya un papel importante en la presencia púnica, sabemos que era un núcleo indígena que fue refundado, eh, por, año, por eh, Asdrúbal a finales del siglo III y lo que hace Roma es aprovechar de nuevo las fuentes nos lo indican como Escipión aprovechó la infraestructura, incluso los trabajadores, probablemente esclavos que estaban allí, digamos eh, trabajando en época púnica para evidentemente seguir con la misma dinámica en época republicana es decir, ya en época romana Cartagena durante todo el siglo II y principios del I es un centro muy activo Hoy en día incluso sabemos que tenía seguramente vínculos directos con zonas comerciales como la isla de Delos, como los puertos romanos de primer orden, de manera que era un centro muy dinámico, y lo interesante es que los datos que tenemos, especialmente los epigráficos, nos muestran la existencia de familias y de sus libertos actuando, familias itálicas, es decir, romanas de la élite romana, actuando en ese territorio, A través de sus grupos de esclavos y de sus, digamos, encargados, ¿no? institores, es decir, libertos que se, encarre, que se encargan de los negocios sobre el lugar y con una, digamos, dinámica y una tecnología muy avanzada, es decir, un lugar privilegiado a nivel imperial, no solo hispano. Bueno, hay otro apartado, eh, en los que ya lo hemos dicho al principio, que estaba articulado en, en tres eh, grandes bloques el, el libro, y es el dedicado a los paisajes imperiales. El Bierzo, por ejemplo, pues tiene una gran importancia por las minas de, de oro, las médulas que hoy en día se pueden visitar, pero hay un escenario que conoces muy bien porque has entrado tus investigaciones y es la zona de los Pirineos, ...zonas de montaña donde el paisaje urbano no se desarrolló tanto... ...pero eh, igualmente romanizadas e integradas en el mundo romano, ¿no? Sí, un poco... Eh, en, en, ...en parte en el paisaje de los Pirineos estaba el origen del libro... ...es decir, yo me he dedicado muchos años al estudio del territorio... Eh, ...algunos de los ejemplos que aparecen en el libro... ...y justamente la imagen que tenemos de Roma es una imagen de llanos... ...de territorios costeros o de zonas fluviales fértiles y en cambio tenemos un poco abandonada la imagen de Roma en áreas mucho menos accesibles, más áridas, cuando en realidad nuestra información nos demuestra la presencia de Roma, pues desde los Alpes a los Pirineos, a los Limes, áridos del norte de África, es decir, la capacidad de Roma para adaptarse a las diversas realidades territoriales y sociales o étnicas, es realmente un elemento clave para entender, a mi modo de ver, el mundo antiguo. Y el Pirineo era una zona... Que aparentemente era uno de los típic, una de las típicas zonas, entre comillas, vacías, donde se había documentado poco la romanización y que parecía estar al margen. Hay que decir ahí que Roma, o, la, o los autores greco-romanos, tienen una cierta, digamos, tradición de... Eh, No criticar, pero sí, digamos, infravalorar la presencia romana en las montañas, porque un poco el tópico romano, como aparece en las guerras cántabras, es que los romanos hacen bajar a los indígenas de las cumbres y los asientan en los llanos, uh -huh. que es una realidad a medias, porque eso ocurre en algunas zonas y en otras no. Y los Pirineos, justamente, era interesante por estas nuevas formas de ver la ocupación romana. Ahí he aprovechado trabajos no solo míos, sino de muchos otros investigadores que están haciendo una arqueología de alta montaña, es decir, por encima de los 2.000 metros, con aportaciones extraordinarias que nos están demostrando una presencia en zonas donde no esperábamos ver al mundo romano un mundo romano evidentemente con un gran componente indígena, es decir romano es aquel que, parafraseando la frase actual, ¿no? que vive y trabaja en época romana, ese romano Pues los romanos en las altas montañas son gente que utilizan vajillas romanas, que utilizan elementos, por ejemplo, monetales romanos, y que además se dedican a las actividades que son necesarias desde los otros territorios. El, el trabajo de los minerales, el trabajo de la leña, el trabajo de una serie de recursos que evidentemente aprovisionan territorios de llano y que evidentemente necesitan también de estas comunidades. Ahí fue un poco el interés por trabajar este tema, donde, como te decía antes, pues, ha habido últimamente aportaciones interesantes y que también tenía interés en destacar. Uh -huh. Bueno, ya para ir concluyendo, eh, con Salamanca ocurre algo muy significativo, ya que es mencionada por los agrimensores. ¿Qué tiene de particular esta zona? Bueno, yo en el libro he intentado mostrar un poco, aparte de esta complementariedad, justamente las formas romanas de ocupar los territorios. Entonces, el ejemplo mejor, más clásico, que es el ejemplo... Eh, que llamamos de la centuriación, es decir, la división re regular y ortogonal del suelo a partir de una métrica previa que se proyecta sobre el espacio de manera que permite la división del territorio, la repartición y la explotación. Este modelo, que es el capítulo de y de Elche, que uh -huh. es uno de los mejores ejemplos que tenían, es un poco, ha pasado a ser un poco el, el elemento o el modelo clave de, del territorio romano, cuando en realidad era un territorio francamente minoritario, es decir, Roma no tenía las posibilidades para centuriar y organizar de una manera regular y ortogonal todos los territorios porque no tenía ningún interés en ello. Eso ocurre en ejemplos muy, clar, muy específicos de colonias, etc., digamos con procesos históricos significativos. En la mayor parte de territorios, y más en la península y más en el noroeste, sabemos muy bien que Roma lo que hizo fue aprovechar las estructuras indígenas, la, las estructuras políticas protourbanas indígenas, para organizar y vertebrar los territorios a partir de la fórmula urbana, pero, evidentemente, respetando, bueno, respetando y, a veces, modificando los límites indígenas. Esto lo hicieron de una manera, digamos, como un inventario de los recursos de los territorios, y el caso de Salamanca es el mejor porque es el que tenemos documentado por diversas fuentes. Como te decía al principio, quizás no sería el mejor ejemplo, digamos, si los conociéramos todos, pero es el mejor ejemplo que tenemos documentado. Y en Salamanca tenemos, por suerte, menciones en las fuentes literarias de esta forma de organización del territorio. Básicamente, lo que hacían los expertos en territorio romano, que llamamos agrimensores, era medir el perímetro, es decir, inventariar las superficies a través de los perímetros, evaluar sus posibilidades económicas a través de la riqueza del suelo y sobre esto establecer unos impuestos. El trabajo de los cremensores era, evidentemente, delimitar y organizar este sistema. Las fuentes nos lo cuentan, nos dicen cómo Roma... En el caso de Salamanca estableció este modelo de lo que llamamos, bueno, la delimitación de los perímetros. ¿Sí? Y luego tenemos una serie de documentos epigráficos donde nos aparecen los termini, es decir, los límites físicos con inscripciones, algunas in situ y algunas movidas, donde aparecían los límites entre dos comunidades fronterizas, los salmantiquenses y los mediobrigenses, los salmantiquenses y otros. Es decir, conocemos a través de algunos documentos este perímetro. ...y finalmente Salamanca es un territorio... ...que también ha sido estudiado a nivel arqueológico... ...y ello nos ha permitido un poco pues mostrar... ...estas fases ¿no? ...el territorio a través de las fuentes... ...a través de la epigrafía y el paisaje orográfico... ...el territorio de Salamanca es un territorio... ...que responde también a una cierta orografía... ...digamos lógica... ...y finalmente la explotación de estos territorios... ...a través de, un, de unas fórmulas... ...que no siempre son el modelo de la villa... ...otro de los tópicos que he intentado romper este libro... Hay muchas formas de poblamiento rural y un poco analizar cómo esto sucedió en el caso de Salamanca. Bueno, pues eh, ustedes van a encontrar muchísima más información en este gran libro. Eh, bueno, van a encontrar, como les digo, eh, información no solo de, de los paisajes de los que nos ha estado hablando nuestro invitado, sino eh, mucho más. Paisajes de la Hispania romana, la explotación de los territorios del imperio, y de, de Historia eh, Ediciones. Eh, Oriol, eh, muchísimas gracias por, por estar con nosotros. Por cierto, vuelvo a repetir, eh, que no lo he dicho, el autor, si quieren buscar el libro, es Oriol Olesti eh, Vila. Y ahora sí, Oriol, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, gracias a vosotros para darme la oportunidad un poco de explicar el libro, que para mí es una parte muy importante de la divulgación histórica. Muy bien, pues seguro que más adelante tendremos oportunidad de hablar. Un fuerte abrazo, Oriol. Un abrazo, gracias. Continuamos con más cosas en Ágora, en Capital Radio. ¿Qué quieres ser de mayor? Renace Nativo Digital con Foro Economía y elige la profesión del futuro. Observatorio E-Commerce, todos los viernes de 8 a 9 de la tarde en Capital Radio. Ya tenemos aquí a Gema García Ruiz Pérez con las noticias de actualidad en torno al mundo de la historia y de la arqueología. Buenas noches, Gema. Muy buenas noches. Pues vamos a comenzar con esas noticias. En primer lugar, los egipcios ya bebían cerveza hace 5.000 años. Con parte de las vacaciones por delante y Ávida cuenta de que esta Semana Santa está siendo una de las más calurosas de la última década, seguro que más de uno decide tomarse una cañita allá donde esté. Pues bien, yo les propongo hacerlo como un homenaje, como un brindis a la cultura egipcia. Y es que esta semana hemos sabido que en unas excavaciones realizadas en las afueras de Tel Aviv se han desenterrado veintenas de recipientes creados para que los faraones disfrutasen de esta bebida hace hoy más de 5.000 años. En aquella época los egipcios realizaban su particular cerveza a base de una mezcla de cebada y agua hervida. Posteriormente dejaban el líquido obtenido al sol para que fermentase dentro de un envase fabricado mediante paja y otros materiales que servían para reforzar la estructura principal y evitar que ésta se dañara. Por último le añadían frutas para darle un mejor sabor y filtraban el mejunje resultante en una serie de envases con los que éste quedaba dispuesto para ser servido. Hasta ahora se desconocía que los egipcios hubiesen llegado tal al norte en la primera edad de bronce, entre el 3.500 y el 3.000 a.C. Y desde luego de lo que no teníamos constancia alguna es de que lo hicieron disfrutando de una cerveza fresquita, como la que seguro se tomarán ustedes, y tal vez yo... ...en lo que queda de Semana Santa... ...detienen a un vecino de Santander... ...por robar antigüedades y obras de arte valoradas... ...en más de 300.000 euros... ...la Guardia Civil de Cantabria responsable de la detención... ...asegura que entre los objetos robados figuran cuadros... ...bustos de mármol y hasta un flamante escritorio del siglo XVIII... ...el presunto ladrón los ocultaba en su vivienda... ...y en una tienda de antigüedades que regentaba... ...y que está sita en la capital... Pero ahí no queda la cosa. El detenido llegó a utilizar hasta tres identidades distintas. Está acusado de un delito de usurpación del Estado Civil, otro de falsificación de documentos públicos y privados, y sobre él pesan hasta dos órdenes de búsqueda, detención, personación e ingreso en prisión, emitidas por un juzgado de su ciudad natal y otro de Castellón. Ahí es nada. Y aunque desde luego el valor del botín recuperado no es en absoluto desdeñable, recordemos que se estima en 300.000 euros... Parece ser que este es solo una parte de lo que podría haber sustraído. Panamá permite la explotación comercial del galeón San José. El país centroamericano ha hecho oídos sordos a la convención de la UNESCO que firmará en 2001. Y sin mediar ni un ápice de sensatez, ha contratado a una empresa para que expolie este buque propiedad del Estado español. Semejante acción pone en serio peligro la historia del barco que naufragó junto a la costa del Pacífico en 1631, llevándose consigo uno de los cargamentos más ricos que jamás salieron de nuestras costas. Pero todo eso importa poco hoy, porque si no ponemos remedio, el buque y su impresionante carga pueden acabar subastadas al mejor postor. Ese es, cuanto menos, el objetivo del propio Gobierno de Panamá, que está dando respaldo a la empresa Investigaciones Marinas del Istmo, con quien, como si de un par de piratas se tratase, ha acordado repartirse el botín, a razón de un 65% para la sociedad y el 35% restante para el Estado. Imperdonable. Regresa a Madrid la única escultura de Miguel Ángel que se conserva en nuestro país. Desde este martes y hasta el próximo 28 de junio, el Museo del Prado está de enhorabuena. Y es que todo el que visite la sala 47 del edificio Villanueva podrá deleitarse con una escultura realizada por uno de los grandes genios de la historia del arte. La obra, que lleva por título San Juan Bautista Niño, procede de la capilla del Salvador de Úbeda, de donde por desgracia salió, hecha a pedazos, en plena guerra civil. Se sabe que llegó a ser dividida hasta en 14 fragmentos y que su cabeza acabó en una gran hoguera junto con otros objetos de valor incalculable. Por fortuna, lo que quedaba de ella fue trasladado a Florencia, donde ha sido restaurada en un arduo trabajo que ha llevado nada menos que dos décadas. Pero en fin, la historia acaba con final feliz y antes de su regreso definitivo a la localidad andaluza, la única escultura de Miguel Ángel que queda en nuestro país podrá ser visitada en la Pinacoteca madrileña. Y por último, la mesa donde Dickens escribió grandes esperanzas ha sido adquirida por un millón de euros. Y hablando de finales felices, no podemos dejar de mencionar la última adquisición de un museo londinense que gracias a una donación de 780.000 libras, algo más de un millón de euros, ha logrado evitar que la mesa donde Dickens redactó grandes esperanzas fuera subastada y acabase en manos de un particular. Así pues, de ahora en adelante será el Museo Charles Dickens quien la conserve y exponga para que los lectores del escritor inglés, autor también de Oliver Twist y Tiempos difíciles, Puedan ponerse en la piel del sujeto que dijo aquello de nuestras lágrimas no deben avergonzarnos, pues son la ansiada lluvia que cae en el polvo cegador de la tierra que endurece nuestros corazones. Ahí estaban las noticias de actualidad. Cada semana nos las trae Quema García Rui Pérez. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches y hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana. En unos segundos, la despedida. Capital, la Bolsa y la Vida, el programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente Muñoz. Ágora. Historia en estado puro. Vamos llegando al final del programa, pero antes las efemérides históricas. Ya tenemos aquí con nosotros nuevamente a Irene Aguilar y comenzamos con el 4 de abril de 1975. Bill Gates, de 19 años, y Paul Allen, de 22, fundan la sociedad Microsoft dedicada a la informática rápidamente conseguirá dominar el mercado de ordenadores personales. Con el tiempo, la compañía contará con subsidiarias en más de 60 países y empleará a más de 49.000 personas en todo el mundo. Con las ganancias que le reportará esta compañía, Bill Gates será el hombre más rico del mundo durante décadas. El 4 de abril de 1933, el dirigible norteamericano Ancron, de 240 metros de largo y orgullo de la Armada, cae al mar durante una fuerte tormenta antes de las costas de New Jersey, matando a 73 de los 77 miembros de la tripulación. Un 5 de abril de 1242 en las heladas aguas del lago Peipus, Rusia, Alexander Nevsky, gracias al valor de sus soldados y a su propia astucia, consigue aniquilar a los caballeros teutónicos al acabar estos ahogados tras romperse el hielo del lago debido al peso de sus armaduras. Alexander se convierte en el gran salvador de Rusia. La iglesia ortodoxa lo convertirá en santo. El mismo día, pero del año 1722, en el Día de Pascua de Resurrección, el navegante holandés Jacob Roggevin descubre la isla de Waihu, en el Océano Pacífico, a la que bautiza como Isla de Pascua. Compuesta principalmente por roca de origen volcánico, esta isla se es halla habitada por polinesios y tiene más de 200 gigantes figuras de piedra que reciben el nombre de Mohais. 6 de abril del año 1896, en Atenas, se inauguran los primeros Juegos Olímpicos de la Era Moderna, 1.500 años después de su prohibición por el emperador romano Teodosio I. Competirán en ellos 13 países y 295 atletas, 197 de los cuales serán griegos. El 6 de abril de 1971 muere en Nueva York el compositor ruso nacionalizado francés y posteriormente estadounidense Igor Stravinsky, conocido por sus ballets El Pájaro de Fuego y Petruska. Un 7 de abril de 1889 nace en la localidad de Coquimbo, Chile, Gabriela Mistral, escritora galardonada en 1945 con el Premio Nobel de Literatura, convirtiéndola en el primer literato latinoamericano en lograr tan preciado galardón. Otro 7 de abril de 1615, en la más absoluta pobreza, fallece en París Antonio Pérez, uno de los mayores enemigos del rey Felipe II y uno de sus secretarios más eficientes, promotor de la leyenda negra que corre en torno al propio rey. Un 8 de abril del año 217 d.C. en Cax, Francia, un soldado asesina al emperador romano Marco Aurelio Antonino Basiano, apodado Caracala, de forma sarcástica por el pueblo romano, al haber sido el introductor de una capa larga de origen galo así llamada. El 8 de abril de 1929, en la localidad de Scharvik, Bélgica, nace el cantante franco-belga Jacques Brel, cuyas canciones serán conocidas por su bella poesía, pero sobre todo por la honestidad de sus letras en las que tratará las preocupaciones de todos los tiempos, mencionando en sus temas el amor, la sociedad actual y la espiritualidad. Probablemente su canción más conocida sea No me quito pas, del año 1959. El 9 de abril del año 1609 se firma en Amberes, Países Bajos, una tregua de 12 años entre España y las Provincias Unidas. Este hecho supone prácticamente la independencia oficial de los Países Bajos. 9 de abril también, pero de 1865. En Apomatox, Estados Unidos, el general Robert E. Lee, comandante en jefe de las Fuerzas Confederadas, se rindan del general Ulysses S. Grant, jefe de los ejércitos de la Unión. La guerra de secesión ha terminado. Cuatro años y 600.000 muertos es el terrible balance. Se consolida la nación como una unión de estados sujetos al poder federal. Terminamos con el 10 de abril de 1968 en las cercanías del puerto de Wellington, en Nueva Zelanda, a primeras horas de la mañana un frente cálido tropical choca con una masa de aire frío originando una de las peores tormentas que ha sufrido este país, dando lugar a gigantescas olas y vientos de más de 160 kilómetros por hora. Y otro día 10 de 1827 nace en Brookville, Estados Unidos, el escritor estadounidense Lewis Wallace, autor de Venus. Sin vacaciones de Semana Santa porque ha querido estar con todos ustedes. Aquí tenemos a Irene Aguilar, que ya te damos por lo menos lo que queda de sábado y domingo para descansar. Muchas ¿eh? gracias. Bueno, pues en un momento la despedida aquí en Ágora, en Capital Radio. Acompáñanos a transitar la senda de nuestros antepasados. Ágora Historia, en Capital Radio, con David Benito. Los fines de semana corre con nosotros en Capital Radio. A tu ritmo es el programa de los corredores populares y de todos los que quieren disfrutar de la vida haciendo deporte. Libera el estrés, deja a un lado las inversiones, aparca las tardes en la oficina y ven a correr con nosotros a tu ritmo. Los sábados de 4 a 6 de la tarde a tu ritmo. En Capital Radio con Luis Blanco. Es el momento de concluir una nueva asamblea y ponernos manos a la obra con la siguiente. Será el próximo sábado cuando celebremos la número 83 a las 22 horas, una hora menos en la Comunidad Canaria y la sintonía de Capital Radio. Recuerden también que pueden escuchar la repetición del programa la noche del miércoles al jueves a las 12 de la noche. Y mencionar también que Radio Sapiens, radio online de carácter divulgativo, emite ahora todos los domingos. Pueden visitar su interesante web en www.radiosapiens.es. Y durante la semana estamos en nuestra página web en agorahistoria.com, así como también en las redes sociales facebook.com barra agorahistoria programa y en twitter arroba agorahistoria. Para contactar con nosotros agora arroba, .es, o también contacto arroba agorahistoria.com. Com. También en nuestra página web encontrarán todos los enlaces a nuestros programas ya emitidos, a nuestros podcasts. Y hoy nos marchamos con una frase de Helmut Kohl, historiador y político alemán. Dice así, un pueblo que no conoce su historia no puede comprender el presente ni construir el porvenir. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices. Ágora, historia en estado puro.